Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, tenemos 26,4 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este jueves 22 de julio. Hoy se reúne en Valencia la Comisión Interdepartamental para prolongar las restricciones en la Comunidad Valenciana y ampliar el toque de queda a más municipios con la tasa de incidencia del COVID disparada. En nuestra provincia, las ciudades que tendrán la movilidad restringida desde la 1 hasta las 6 de la madrugada serán Santa Pola, Alicante, Benidorm, Calpe o Denia. El Tribunal Superior de Justicia deberá volver a autorizar al Gobierno esta propuesta de ampliación. Elche, en un principio, de momento, se queda fuera del toque de queda. La tasa rozaba el riesgo extremo el pasado martes y habrá que esperar a mañana viernes a la actualización de los datos por municipios para saber si continúa el aumento de los casos positivos aquí en Elche y si los ingresos en los hospitales también se están incrementando. Ya lo han escuchado ustedes en nuestro programa Elche, buen día, sobre las diez y media ampliaremos más información en nuestra ronda de noticias. Antes, en unos minutos, hablaremos de los cielos del misterio con uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor en filosofía y letras y antiguo alcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez. Continuaremos con la concejal de mayores con motivo del concurso de relatos y pintura que el Ayuntamiento ha organizado para este colectivo. Por ser jueves tendremos el Rincón Gastronómico de Manoli Gilabert y Nieves Gil, propietaria del Fogón Ilicitano. Y en la segunda parte del programa entrevistaremos a la rapera ilicitana Akuna Tanaka con motivo de su último trabajo. Será a las 12 del mediodía y a las 11 tendremos al diputado provincial del Partido Popular Juan de Dios Navarro para hablar de las inversiones del gobierno provincial en el Chem. A grandes rasgos, este es el contenido de un programa que comienza con el desayuno del rey del mambo, el músico cubano Pérez Prado. Café con leche. Pecon, ha, leche con café, ah, café con ah, Con... Ja. Guayaba con hey, conmigo. ¡Ah! comer. Hey, La cebolla con taba. sin el abogado, el abogado. ¡Hey! La pierna de... Y María con... Y con, con, con, con, a con, a con, Zi con café, zi maar Cimarron, cimarrona. Cimarrona, cimarrona. 101.4 Teleelch Radio Marca Glasur es prevención todo para la higiene de tu negocio 965 48 35 35. La Glorieta con Rosmar y Alonso Seis minutos pasan de las nueve de la mañana y seguimos con más música. Y también en el pasado, porque de Tentations, las Tentaciones fue uno de los grupos musicales estadounidenses que se formaron en la década de los 60 más exitosos de la historia de la música. Su influencia en el sol es igual que la que tuvieron los Beatles en el pop o en el rock. Se caracterizaron por ir vestidos de forma muy elegante en los escenarios donde actuaban, vendieron millones de discos y tuvieron éxitos como este seguro que lo van a reconocer.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 con y Alonso. Y en música hablamos ahora de un grupo español, Muchachito Bombo Infierno, que se creó en 2004, su debut fue en Barcelona y su primer disco, Vamos que nos vamos, con el que obtuvo cierto éxito. Han llegado hasta ahora, a 2021, lanzando temas como el que vamos a escuchar. ...que ha compuesto este grupo para la película El Club del Paro... ...una comedia escrita y dirigida por David Márquez... ...que se va a estrenar el próximo mes de septiembre. Me refugiado una vez más en este bar... ...me trajo hasta aquí... ...la divinidad... ...y al mirar la misma cara fue pensar... ...tal vez solo fue... ...la casualidad... Aunque lo entienda o no lo entienda, ¿qué más va? Si cada cual achica el bote cada día Ya hace tiempo que la única subida como nuestra vida Yo por el gato de luz. Es que una vez que hoy no mamas, eso es verdad A veces va bien A veces va mal Pero cuando todo anda regular Aquí volveré, aquí volverás, de que lo sepa o no lo sepa que manda. Si alguna vez el que puso la tía desvió nuestro tren de mercancías, rumbo a la deriva, mi le corta aquí y no sabemos lo que va a pasar. Hoy Andamos para tu sol, andamos para tu sol, andamos para tu Pero sabe andamos para andamos para andamos para Nada más hasta yo me vine a bautizar. ¿Por Porque más santo que en una saquitía. Porque de tanto vino Dios te Domingo de por La película es igual de divertida que esta canción de muchachito bombo infierno, no nos la podemos perder. Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.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 Pues antes de hablar del cielo del misterio, aún nos queda tiempo para una última canción en este tramo de inicial del programa La Glorieta. Hablamos de otra banda sonora, la que compuso el grupo colombiano Morat con el cantante español Álvaro Soler. Se estrenó hace ya cuatro años y fue uno de los temas de la película Brutres mi villano favorito. ¿La recuerdan?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 ja, ook wilt quitarme Pegar een grito al cielo, zoe más fuerte de si estamos los dos, Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tu conmigo, yo pegar un grito al cielo, zoe si maar los dos, Va a el mundo entero, yo contigo, tu conmigo, Le daré Gong gong 101.4 Tele -Elch, Radio Marca.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 ...la Glorieta, por Rosmar y Alonso. Pues sí, llevamos dos años sin escuchar este motete... ...sin representaciones del drama Asuncionista en Santa María... ...debido a la pandemia... Por estas fechas, los tramoyistas levantaban hasta lo más alto de la cúpula... ...el cielo del misterio. Una enorme lona pintada con nubes y ángeles... ...que sirve de escenario para tapar toda esa arquitectura celestial... ...de las representaciones de la festa. Su izado no es un simple trabajo. Emociona ver cómo se levanta esa pesada lona hasta las alturas... ...y cómo se despliega para situar al espectador en el lugar más sagrado y emotivo, el cielo de la fiesta, Porque ese cielo es el nuestro, donde el espectador que alza la vista lo visualiza para recordar la asunción de la Madre de Deus y la asunción de los creyentes o no creyentes de aquellos que se han marchado dejando en la Tierra su recuerdo. El misterio a lo largo de su historia ha tenido diferentes cielos y es uno de los elementos, quizá, más desconocido. Por eso, hoy aquí, con nuestro habitual colaborador, el doctor en filosofía y letras y anterior alcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez, pues eh, queremos con él contar la historia del cielo y la vinculación que desde siempre ha tenido la festa con la pintura. Manuel Rodríguez, muy buen día. Muy buen día, buen día. Es un tema, yo creo, que, que no sé si nos dará tiempo para terminarlo a las 10 de la mañana, que es la hora tope para esta entrevista, Manolo. Pero el... Bueno, <risa> ya veremos. espero eh, que sí. Bien, vamos a empezar por lo primero. El cielo del misterio, eh, esa lona enorme de 100 kilos de peso que se hizo a 27 metros de altura, siempre ha sido... ...el mismo elemento de las representaciones? No, perdón, no, ni, ni tampoco eh, ha habido siempre cielo, ¿eh? Es decir, vamos a ver, el, el cielo tal como lo conocemos, a la lona que, que cubre el cielo, se lleva a cabo al menos desde que está esta iglesia de Santa María, esta actual, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XVIII, ¿eh? de, de, Porque anteriormente la antigua iglesia de Santa María, que... Eh, ...se destruyó, bueno, se destruyó porque hubo una lluvia muy fuerte ...y, en fin, se hicieron una serie de, eh, de estudios... ...y entonces vieron que era mejor, pues, derribarla... ...porque se caía y tal, ¿no?... ...y eh, entonces, pues, eh, era una iglesia de un gótico tardío... ...gótico, eh, una iglesia además que impresionaba mucho... ...a la gente que venía a verla, etcétera... ...y eh, en esa iglesia que también bajaba ya el ángel y se hacía es decir que la, la, la tramoya vertical ya existía. Pero no se hacía como tal, no había, no, o sea, no existía la cúpula como tal para poder poner ese cielo, sino que se hacía desde el arco toral de la iglesia donde había como una trampilla, una trapa, que estaría todo el año puesta allí, pero la trapa era una puerta donde se abría y tal. aquello Y, de, y ahí desde ahí se hacían las subidas y bajadas de la... De, ...del ángel y de la y la coronación, etcétera... ...es decir, que lo que... ...y de hecho, pero, en los eh, documentos... Eh, ...pero esa, en atrapa, los documentos don, esa antiguos, atrapa donde estaba situada... En, en, la, el arco to, ...en el arco toral de la iglesia, seguramente... en la iglesia eh, gótica tardía... ...de la iglesia, sí, de, de, de, del gótico tardío de Santa María... ...y eh, el arco estaría, toral estaba encima de, suelen ser... Eh, sus, ...pues son más o menos donde está ahora mismo el presbiterio también... Eh, ver, eh, ...es decir, eh. en esa en esa parte, uh -huh. pero ahí había una trampilla, ¿no?, y desde ahí, pues, se hacía, y, y de hecho, en los documentos antiguos, antes de esta iglesia, nunca se habla del cielo, sino de la puerta del cel, uh -huh. porque se llamaba la puerta del cel la apertura de esa trampilla. A lo mejor estaba, estaría pintado de azul, o, sí, eso, eso no lo sabemos, ¿no?, uh -huh. pero de hecho, además, en algún documento, se habla, un cuento descriptivo de aquello, cuando precisamente se estaban haciendo los estudios de evaluación de si se tiraba la iglesia o no, por las lluvias que había habido y a, se había derrumbado una parte de la iglesia, hacia una parte de la iglesia y tal, unas, eh, eh, dando la explicación, ¿no? Eh, se dice claramente ahí, bueno, pues está eh, en el costado de, no sé tal, a, pero, a un bachel, eh, pero on está la trampa, eh, la trampa, pero en va el ángel la trapa, perdón, la trapa, pero ángel, ¿no? Y bueno, es decir que, y eh, los documentos siempre se habla del aporto o del sel, ¿no? En los documentos antiguos, ¿no? Más antiguos, no del sel. No ya cuando se construye esta iglesia, y está pues la. La, ya lo que es, la media naranja y tal en la iglesia, la cúpula, entonces ahí ya sí se empieza a hacer lo que es el sel, ¿no? Y el primero que tenemos noticias, que fue del año 1760. Es de un tal Francisco Talón. Eh, de Francisco Talón eh, no sabemos cómo era ese cielo, porque por lo, probablemente eh, dicen algunos que porque no sabía manejarlo bien, total que eh, se rompió cierto sentido y tal y cual. Y de Francisco Talón sabemos también muy poco. Yo últimamente he averiguado unas cosas, pero ya veremos si tengo tiempo. ...y escribo uh, una cosita sobre él... ¿Pero eh, fue un pintor, Francisco Talón, fue un pintor ilicitano, un pintor no, valenciano? Eh, Francis, no, Francisco Talón era de Murcia, ah, un Murciano... Eh, uh -huh. Era un murciano y era un pintor que... ...bueno, lo, se, le, se le contrata, ¿no?, uh -huh. para hacer ese cielo... ...ese primer cielo que, que conocemos, vamos, que, que tenemos noticias, ¿no? Uh -huh. Posteriormente a ese cielo, que no sabemos tampoco cómo era... ¿eh? Habría que ver alguna pintura de Francisco Talón para imaginarnos cómo más o menos podría ser, ¿no? Uh -huh. eh, se conocen también pocas pinturas más. Nadie sabía, yo, bueno, ya he averiguado alguna y el día que tenga tiempo me voy a verla y, en fin, a ver si me, bueno, eh, se me ocurre ¿no? uh -huh. alguna, alguna cosa, ¿no? O sea, que bueno, queda, eh, queda obra de Francisco Talón en alguna sitio de Murcia. Sí, eh, en, en algún sitio de Murcia queda, sí. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues podríamos ver eso, en fin, a ver qué, qué ocurre con ello, pero vamos, no tenemos tampoco más noticias, e incluso eh, si ves que hay cosas que hay escritas, nadie sabe quién es Francisco Talón, sino lo que se es de a un tal Francisco Talón que se le pidió, bueno, yo creo que ahí hay más para estudiar y tal, pero bueno. Sí. Es la eh, primera vez ese... que escuchamos el nombre de este pintor, Francisco Talón, pues sí, mira, y, pues y está eso, vinculado a la cesta. Bueno, pues nada, a ver si alguien lo, lo, <risa> lo, a, alguien lo, lo sigue y me paga derecho de autor. <risa> no, bueno, pero es, eh, es un buen tema eh, para, para cualquier tesis. Sí, claro, pues, pues sí. Eh, bueno, el otro cielo, posteriormente un cielo que se recuerda, porque eso ya lo ha visto mucha gente, bueno, mucha gente, gente ya que de los cuales hay pocos, pero en fin, y que hay bocetos... Fue el cielo que se quemó cuando se quema se incendia la iglesia de Santa María cuando la quema de iglesias el año en febrero del año 1936, ¿no? Uh -huh. Y ese cielo es de José González. Era vamos bueno, era no de José González. José González es un pintor de Elche, es muy famoso, muy bueno, un, un pintor que él primero vive bueno está viviendo aquí en Elche, eh, la familia la tiene aquí, vive después en Madrid y posteriormente se va a Zaragoza en lo que es su segunda etapa de Francisco de de González tenemos que por cierto la gente le conocía mucho por Paraes como mote, ¿no? Uh -huh. Paraes porque parece que la familia tenía Paraetes, Paraes de uh -huh. de, de frutas, o sea, de, de se dedicaba al comercio, ¿no? Yeah. Y entonces de ahí viene el tema seguramente el, el apodo de Paraes, ¿no? Uh -huh. Como le llamaban. Y entonces ese cielo, que era muy bonito, o sea, es un cielo pintado con muchos ángeles, con trompetas, etc. ¿no? Eh, y eh, con mucho, mucho colorido, nubes, etc. Y tenía una inscripción: los ángeles llevaban una. Eh, una es lo que estamos sí, lo que vemos: sí. o sea, eh, sigue habiendo nubes y ángeles con trompetas. Sí, no, pero no, no, pero no tiene, este es otra cosa ya y entonces, eh, bueno, y este este era un cielo, ya digo, muy bonito que la gente impresionaba por lo que cuentan etcétera, ¿no? y entonces, eh, y tenía una inscripción que es un texto del Cantar de los Cantares de la Biblia, ¿no? del Antiguo Testamento que eh, se, en fin, que se la se le atribuye a la vamos, se atribuye quiero decir que, que metafóricamente, ¿no? se aplica a la Virgen, ¿no? Estaba escrito en latín, recuerdo que el texto ponía, Quaes es que ascendit in vixa, super dilectum sumis? O sea, el texto en castellano sería, eh, eh, ¿quién es esta que sube apoyada sobre su hijo? Es un, can es un poema del cantar, unos versos del cantar de los cantares. Bueno, ese cielo, que era muy bonito y que nos quedan bocetos, que bueno, concretamente en, ahí en el... Uh -huh. En el Museo de la Cesta ¿no? hay un boceto de, eh, de este cielo. ¿eh? Uh -huh. Este cielo se quemó cuando el incendio. Parece que el cielo estaba recogido y guardado en una caja, una caja grande, ¿no? Porque todo uh -huh. por lo que pesa, en donde está el órgano de Santa María, ¿no? Yeah. Que era también un órgano muy bonito y estaba puesto ahí. Entonces, claro, cuando se incendia la iglesia, pues seguramente se. Eh, claro, se incendió el. el, el el lienzo, ¿no? Claro. Y junto con otras cosas, pues, se perdieron, se perdió el cielo, junto con otras obras de arte que se perdieron aquellos aquellos fatídicos días, ¿no? Yeah. Bueno, eh, posteriormente, eh, bueno, ya digo que de ese cielo lo que nos quedan son los en fin, esos bocetos, ¿no? Y sabemos, bueno, hay también fotografías, ¿eh? De, uh -huh. de, porque claro, ya en aquella época, pues, claro, existe la fotografía y tal, y, y, y, y bueno, y hay fotografías en las cuales vemos el cielo puesto ¿eh? Cuando uh -huh. vemos el tema del misterio. A la gente de un cielo que le gustaba mucho. Mm. Y después de la guerra ya cuando se lleva a cabo la restauración de la iglesia de Santa María y la y en fin toda todo el fin, y ya pues empieza otra vez a, después de la del, del interregno de la guerra civil y el año posterior que no se puede hacer el misterio hasta que se lleva a cabo la imagen de la Virgen y pues y bueno ya se restaura Santa María al menos lo suficiente como para que se pueda hacer el Misterio ...el cielo que se pinta es de Rodríguez eh, Sánchez Clemente. este... ...¿El padre este, o hijo, el, Rodríguez, el hijo dijo. El Rodríguez? El, ...el hijo de Rodríguez Sánchez Clemente. Clement. ...y este es el que... Eh, ...bueno, el cielo que hemos conocido muchos... ...era ese cielo de unas nubes... ...ahí no hay ángeles, no había ángeles... ...era un cielo, algunos decían que es que parecía una tormenta... ...que venía, no sé qué... ...pero bueno, era el cielo que... ...que mucha, que mucha gente hemos conocido hasta hace relativamente poco... ...que después se hace este cielo... Que yo, eh, si no recuerdo mal, en los años 90, por ahí, de patroazo, encarga este cielo. Y, pero yo creo que lo encarga eh, a una empresa, de un poco, a una empresa al Madrid, ¿no? Ya no es la obra de, de un artista, ¿no? Eh, sino bueno, se pues hace una empresa y en plan más o menos industrial se hace este cielo, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues estas son las historias que, en fin... De lo que son lo, el cielo, lo que es el cielo de. Vale, de Santa entonces María, ¿no? el cielo que ha quedado, que ha llegado hasta nuestros momentos, a estos momentos, dices eh, sí, que, es no, que no está pintado por la mano de un artista, sino por bueno, un artista, una serie de Bueno, yo, yo no, sé, no sé cómo está hecho, eh, pero vamos, yo sé que se hizo en plan, vamos, por lo menos lo que yo sé, estoy dando de memoria, mm -hmm. porque yo entonces estaba, estaba del patronato, esto llevaba también, ¿no? Pero bueno, aquella época. Y, y entonces, de detalle, yo me acuerdo que no, que no me gustó nada la idea, sinceramente, sí. cuando eh, gente del patronato propuso todo aquello y tal, y me parecía, en fin, que había que seguir con el cielo de Rodríguez Clemente. Y en todo caso, sí, había que hacer otro más bonito, pues que se encargase de artistas, ¿no? Claro. Y tenía y porque... tuviese su originalidad. Pero bueno, la verdad es que estoy hablando ahora un poco. Uh -huh. han, han pasado de eso más de yeah. 30 años, ¿no? Claro. Y entonces. Eh, claro. Yo por ahí a lo mejor tengo apuntes, pero vamos, la verdad es que tampoco he uh -huh. tenido tiempo de, no. de repasarlos. ¿eh? Y, esto... y, no, y no quiero meterme en más no. porque eh, tampoco. filmes, esto... que ahora mismo no recuerdo claro. más. ¿eh? Pero sí. esto también nos abre un poco a, a pensar que es una lástima que se haya perdido una oportunidad de implicar a un artista local en eh, la, eh, la creación del cielo, del nuevo cielo del misterio. Pues se sí, lo digo porque, a... se, señor Rodríguez, eh, hay pintores locales que merecen esos encargos porque ¿cuántos pintores locales destacados han... Eh, ...pintado como nadie o, o con buen gusto y con mucha sensibilidad, escenas del misterio? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es decir, yo creo que hay una, una cuestión... ...que habría que en, recuperar totalmente y además en, además en estos momentos en los cuales... ...es necesario recuperar los oficios. ¿eh? España es un país que está siempre debatiéndose... ...en que si la formación profesional... No, en fin, no avanza, que no sé qué y tal, pero es un, un debate que tenemos eterno. Uh -huh. Y por otra parte, estamos descuidando a los oficios. Si la mejor formación profesional es tener un buen oficio, ¿eh? uh -huh. ¿cómo se une todo eso? Es decir, el hecho de la institucionalización hoy día de la AFP, pero junto con la creación, o sea, con que la gente sepa y tenga un buen oficio. Yo creo que es muy importante. Entonces, están perdiendo esos oficios que son una riqueza del país. Lo más rico que puede tener el país es la, es la gente. Y la gente bien formada y bien preparada es la que puede. Y todo este tipo de cosas son muy importantes. Yo creo que hay que vincular, ¿no? Hay que vincular todas estas cosas. Y, y respecto al misterio, hay muchas cosas, ¿no? Que hay al, al, alrededor de todo eso, ¿no? Eh, es decir, eh, bueno, yo sería ahora muy, muy largo, en eh, fin, eh, hablar de hablar de esta cuestión que usted plantea, y, pero vamos, respecto, volviendo al tema de los pintores y tal, yo efectivamente creo que tenía que, que tenía que ser así, es decir, vincular a los pintores, porque es también una vinculación de la gente con el misterio, con el trabajo que hacen, como es la vinculación que tienen los tramoyistas que están en el cielo y el modo como ellos viven la, la, la fina, la, la coronación de la Virgen desde el cielo, ¿no? O el, la gente que está abajo en la tramoya baja, ¿no? O, en fin, todo ese tipo de cuestiones que yo creo que son eh, que son sumamente sumamente importantes, ¿no? Y volver a esta vinculación entre el trabajo y la y la, fest, y la fiesta, la fiesta, pues a mí me parece muy importante. ¿sí? Eh, el misterio, todo hay que decirlo. El patronato eh, llevan desde hace muchos años, no sé, eh, vinculado eh, la pintura. ...porque encargan el, el cartel anunciador del Misteri... ...precisamente a artistas... ...a veces no son locales, sino nacionales... ...sí, bueno, generalmente, bueno... Pe ...perdón, quería acabar una cosa... Sí. ...cuando el cielo de Rodríguez Sánchez Clement... ...se habla de él y efectivamente que no tenía ángeles y tal y cual... ...hay bocetos, porque seguramente sería por las prisas... ...a la hora de hacerlo, porque quería ya hacer el misterio aquel año... ...y tal y cual, al poco de acabar la guerra... Pero eh, el, el, la idea que tenía Rodríguez Sánchez Clement era un cielo eh, también con ángeles y más. Y de hecho hay algunos bocetos que no se llevaron a acabar, pues, yo creo que ya, vamos, pienso, es pues, una idea mía, ¿no? Probablemente por el tiempo. Porque además, a, para acabar el cielo colaboró también el pintor Quesada, ¿no? en aquel cielo de Rodríguez Clement. Pero los bocetos que él tenía, que eran un cielo, pues mucho más, de alguna manera, más parecida al de, al de José González de Paráes, ¿eh? anterior, uh -huh. ¿no?, porque hay unos Ángeles y tal, eh, digo de alguna manera, ¿no?, y los bocetos que he visto, pues realmente eh, hubiese sido un cielo incluso más bonito que el que, que el que veíamos, ¿no?, pero bueno, pasó por lo que pasó, yo probablemente sería por la, la, las prisas, ¿no?, de, de tener lo que, que hacer, ¿no?, que acabar, ¿no?, uh -huh. Eh, pero en fin, y me preguntaba no, no sé qué otra cosa Sí, le preguntaba que al menos el patronato del Misteri sí vincula la, la pintura con eh, sus actividades porque cada año encarga bueno, eh, un, a un artista local o nacional la elaboración del cartel anunciador de las representaciones y del abanico sí, sí, efectivamente sí, está, está muy claro y está, está, me parece muy bien por cierto, el, el planteamiento de la de ...incluso de de, de tener eh, una cartelería, ¿no?, mm. que fuese buena, ¿no?, realmente, pues, en fin, modestia aparte, eh, lo, vamos, de alguna manera, no me refiero al cartel del patronato, sino al que también anuncia las fiestas de Elche, ¿no?, es un tema que le dimos mucha importancia en la época que yo ocupé la alcaldía y, de hecho se encargó el cartel pues a gente como Pepe Fuentes ¿no? Uh -huh. o como en fin eh, bueno que es un gran grabador ¿no? Sí. o eh, en fin a bueno pues a otra a otros mucha gente por ejemplo ahí está, a esta que es la hija de este arquitecto López ¿no? que también que esta chica que está señora que está en Madrid trabajando trabaja muy bien que hizo aquella mangana que fue célebre y tal Bueno, todo eso, pues, eh, forma... y de hecho, bueno, yo, yo creo que la colección del ayuntamiento se enriqueció precisamente con eso, ¿eh? con ese mm -hmm. tipo de, porque además algunos, acto... algunos autores han regalado no solamente al ayuntamiento el, el cartel como tal, el original, sino también los bocetos, ¿no? ¿Eh? los bocetos de esos, de esos cuadros, de esos carteles ¿no? ¿Y de la pintura a quién podríamos destacar? De los pintores que han retratado con mucha sensibilidad el misterio, las escenas tan eh, plásticas que tiene el misterio Bueno, que podríamos destacar, o sea, es que yo eh, realmente el misterio o sea, en cuanto a, a es en decir, fin, a su a, a parte del cielo ¿no? eh, hombre, estos, estos, estos algunos de estos pintores ...lo que hacen es pintar la imagen de la Virgen... Uh -huh. ...que está, eh, por ejemplo, por poner un caso concreto con la que vemos ahora... ...en el bocaporte que hay... Eh, ...cuando se baja el telón de la... De ...que cubre la imagen de la Virgen... Uh -huh. ...que ahora normalmente está normalmente descubierta... ...cuando yo era pequeño... ...la Virgen estaba siempre normalmente cubierta por el bocaporte... ...y cuando se levantaba... ...pues era pues, cuando se cantaba la sábado, los sábados por la tarde en días solemnes y tal y cuando había una boda de mucho postín por cierto había en elche una frase antigua que yo me hacía así, de, a veces el otro día me acordaba de ella de pequeño la había oído de pequeño digo, ese parece que voy a hacer una misa en el orgue y la madre de descuberte porque era una boda de esa de mucho postín no uh -huh. descubrir a la virgen y a subir el el, el, el, el el fin el el bocaporte del camarín uh -huh. y bueno pues el bocaporte de este camarín que hay ahora el bocaporte que hay ahora este también es de Rodríguez Sánchez Clemente que está en Santa María cuando se baja el cuadro no que, baja, que ¿Sí? porque la Virgen está abajo el día del 29 de diciembre o cuando se está representando el Misterio etcétera que la Virgen está la tienen ahí en el, en el para ponerla ahí en el calafal, ¿no?, en fin, la, la, la octava de la Virgen, que la Virgen está en la cama, entonces lo que se pone, se, se, está, se baja ese cuadro que está cubriendo el camarín, ¿no? Ese cuadro es de Rodríguez Sánchez Clemente. Y el anterior que había en Santa María, que, la, que se quemó también cuando lo entiende de, de la Iglesia, o sea, que Rodríguez Sánchez Clemente hace... El, el cuadro, el, el cielo de, de Santa María, ¿no? Este, eh, este, en fin, cuando acaba la guerra y también cuando acaba la guerra hace también esa imagen de la Virgen. Eh, por otra parte, eh, anteriormente, eh, por otra parte, eh, también Rodríguez Clemente hace el cuadro de la Virgen que hay en el altar del Ayuntamiento. Saben que la, la, sí. la salón de sesiones del Ayuntamiento hay un altar ...que eh, tiene un privilegio del Papa, que el día 16 de agosto, pues se dice ahí, se celebra ahí una misa, ¿no?, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Bueno, eh, también la imagen que hay allí, de la Virgen de la Asunción, está pintada por Rodríguez Sánchez Clemente... ...porque se pensaba que la que había antes, que era de Villanueva, en 1724 o 1727, no recuerdo cuál, uh, eh, se había destruido... ...cuando la guerra civil... ...y no es verdad, la encontramos... ...estaba yo entonces en la alcaldía... ...y se encontró el cuadro... ...se, se restauró el de Villanueva... ...y creo que ahora está en la Calahorra... en ...esa exposición que hay en la Calahorra... En ...la Calahorra... ...como Rodríguez Sánchez-Claven conocía el cuadro de Villanueva... ...hizo de alguna manera... Una, ...una semblanza... ...de ese cuadro de ayuntamientos... ...eso es también de Rodríguez sánchez o sea ...por tanto él pinta no solamente el cielo... ...sino esos dos cuadros... Pero lo mismo pasa de alguna manera con eh, con José González, con Paraes, ¿no? Uh -huh. Que pinta ese cielo con ángeles y tal y también pinta el boca par, el boca eh, o sea, lo, lo que cubre, ¿no? Uh -huh. El bocaporte de la Virgen en Santa María. ese también se quema cuando se quema la se quema la iglesia. Queda eh, alguna importante. queda alguna pintura de José González, el Paraes? Sí, bueno, Hay, hay muchos bajos agotables, el muy sí? político, y con qué sí, bueno, en el salón de sesiones del ayuntamiento, la, el, rey, la, el, la, el retrato que hay del rey Don Amadeo, ¿no? Uh -huh. Allí, cuando entra a la izquierda. Es de José, de José González, es, él era un muy buen pintor, muy, sobre todo, muy buen retratista ¿eh? Y bueno, José González yo creo que es un personaje muy interesante De hecho, tiene, primero, tiene una primera época, que tiene una pintura muy variada, muy creativa Y después una segunda época que se va a vivir a Zaragoza Probablemente porque le ofrece mucho trabajo en Zaragoza ¿no? Seguramente sería la idea, porque tiene en el Museo de Zaragoza hay muchas pinturas de él, sobre todo de retrato, ¿no? o sea, entonces eh, pues la, gente ya, la, la gente de la burguesía, etcétera, tal le encarga. Hay también pinturas de cosas gozables en iglesias, concretamente la iglesia de Borja, que está uh -huh. relativamente cerca de Zaragoza, hay pinturas de él. Otras, desde luego, habían en hecho en las iglesias, concretamente yo creo que en San Juan, la antigua iglesia de San Juan, que se quemaron cuando se quemaron las iglesias, uh -huh. También habría, había, aparte de ese bocaporte de Santa María, sí. había, había otras pinturas de José González. Y, y, bueno, sí, hay bastantes por ahí. Y, ¿no? Pero vamos, y, que las que se pueden ver aquí, uh -huh. eh, sin ningún problema de ayuntamiento, por lo menos que yo recuerdo ahora mismo, así de a bote pronto, sería el Rey Don Amadeo y también la pintura de Alfonso XII. Que eh, está y en y Rodríguez Sánchez Climén también tuvo esa proyección que tuvo para él fuera de Elche. Rodríguez Sánchez Clement sí tuvo también mucha proyección. Él vende, eh, de hecho, eh, él tiene lo, lo que pasa que Rodríguez Sánchez Clement, que es un pintor muy interesante, lo que pasa, bueno, lo que pasa, lo que hay bien, ventajas para él es que tiene una época en la cual se dedica mucho, a, a una segunda época suya, a una pintura comercial. Gitanas, eh, sí. guitarristas, etcétera, cosa que se vendía mucho, toreros. Claro, ¿no? eh, tenía mucho Gitan colorido, ¿no? Mucho colorido. Tenía mucho, mucho colorido rojos, y lo hacía muy bien, ¿eh? Claro. O sea, que entonces, y eso tiene mucho éxito, él, o sea, la pintura que él lleva a cabo muy rápidamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene mucho éxito porque además también tenía que vivir, claro. No, y no. además era. era era muy cotizado en ese tipo de pinturas que, que compraban, y compraban los extranjeros, etc., ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, eso es muy... Pero bueno, aparte de eso, tiene paisajes de hecho muy bonitos, muy interesantes. Eh, en el ayuntamiento también hay una un, una, un cuadro, que por cierto, eh, lo que, lo que digo, eh, ese cuadro, que son las lavanderas, ¿no? y es muy interesante también es un cuadro paisajístico y con una, y de retrato de, de de una de una estampa del Che como eran las lavanderas que estaban iban a lavar no ahí a la a la en fin a la acequia. no uh -huh. y y bueno y, y y por otra parte pues sobre pintores que han trabajado pero cada claro, todo también han pintado imagen de la Virgen hay uno que es muy interesante que es Manuel Pérez uh -huh. eh, que, que este señor Es anterior a José González eh, Manuel Pérez nace en el año 1824 Por ahí, y precisamente Pinta posiblemente el primer Bocaporte de Santa María de la Iglesia ¿no? uh -huh. el, eh, que, que después lo hace es el otro, ¿no? que se quema ¿no? Durante el incendio Manuel pero, Pérez también es, Man... es de Elche Sí, Manuel Pérez es de Elche Manuel Pérez fue una cosa muy dramática el Es un buen, muy buen pintor ¿eh? Muy buen pintor eh, y lo que ocurre con él es que fue trágico Porque él eh, se casa con una señora Se llamaba la apellido Ripois, si no recuerdo mal Tiene tres hijas Y siete años después de casarse Viene la peste de 1855 a Elche Que fue tremenda Y muere la, hija, la, la mujer y las tres hijas ¿no? mm. eh, Manuel Pérez se va a... Porque conoce a un capitán de barco y tal Y probablemente debido a... La situación, ¿no? Porque, claro, imagínese pues, el, el, el, lo que supone para él perder a las hijas y a la mujer en aquella epidemia. Y entonces eh, se va a Canadá. Uh -huh. Y en Canadá, mmm, eh, bueno, la epidemia es el año 1855. Uh -huh. eh, y el año, él está en Canadá, en, en la parte de Quebec. Uh -huh. Y por lo visto, ocurrió que él se quería pintar una, eh, un, en fin, un, un paisaje desde el mar. ¿no? Mm. Y, y con un amigo se va con un bote y, y entonces hay una tempestad y murió ahogado ahí en Vaya. aquella situación. Trágico, ¿no? trágico. Y, su o sea, su todo, y además fue al año siguiente de vivir en Canadá. O sea, que él en Canadá vivió año y pico nada más. Él muere el año Vaya. 1856. Se va de aquí en 1855, o sea que, que realmente... Y, y pero como él, él también ha, pintor, habido, ha habido pintores que han tenido una vida trágica en Elche, ¿o no? ¿Eh? como él como Manuel Pera Pérez bueno yo creo, creo que recordar... el más trágico sí bueno una vida trágica también porque se me tuvo una muerte en este caso totalmente bueno inmerecida son todas no pero bueno como la de la de Manuel Pérez pero pero la, la de Vicente Barranc no también fue trágica porque fue un hombre que amaba muchísimo Eche muy amante de las tradiciones que que cuando la guerra civil él era concejal del Ayuntamiento de Granollers del partido radical socialista, él hace todo lo posible para que no se quemen iglesias y, en fin, para que todas esas barbaridades no, no se hiciesen, ¿no? Uh -huh. Pues todo eh, en fin, del momento de la incultura, ¿no? De mucha gente, ¿no? Y, y, y, bueno, y entonces se enfrenta, él era un hombre de izquierdas, pero estaba hoy en contra de todas esas tonterías, ¿no? De esas barbaridades. Y, además, recoge muchísimas obras y tal, y después, posteriormente, cuando él se viene a Eche Y antes de acabar la guerra, que por cierto, hace, él era muy amante de las tradiciones, y como la imagen de San Pascual se había, se había quemado y tal, en la, uh -huh. en, cuando la quema de las iglesias, uh -huh. pues entonces él hace un San Pascual, que, uh -huh. para que la, se pueda celebrar la fiesta en Elche, el 17 de mayo, de ese año, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, y después le acusan de que, es, de que ha robado, que, en fin, que esas obras que él había recogido para un museo, un museo para que no se, en fin, no se, no se, no se, no se tirasen, no se rompiesen, no se quemasen, ¿no? Pues que había sido como un robo. En fin, ¿no? una auténtica barbaridad. Total, que lo mete en la cárcel de Alicante y muere el año 1941, ahí en la cárcel. O sea, fue una cosa trágica y además injusta. Porque, de hecho, mmm, eh, cuando se ha visto, bueno, por pues las acusaciones, la acusación, no hay realmente ninguna acusación seria contra él, ¿no? en absoluto es o sea, una situación trágica la, de Vicente la verdad es que hay muchas historias de pintores excelentes que hemos tenido en el Che que las hemos recordado aquí no hay tiempo para más, Manolo muchísimas gracias por acercarnos el arte de nuestra cesta y la vida de los pintores más destacados todavía nos quedan muchos más tendremos tiempo pues para sí. hacerlo para hablar pues de nada, ellos cuando quieran Nos bueno. quedamos con la música del misterio. 1.4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad.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 Quedan seis minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros ahora cambiamos de tema, dejamos el mystery aparcado de momento para volver otra vez a, pues, eh, a escuchar las eh, canciones que se han compuesto, por ejemplo, para bandas sonoras. La cantante vasca Ízaro ha compuesto Nora una canción para la película que lleva el mismo nombre y que también se va a estrenar el próximo mes de septiembre. La, eh, la película es de Lara Izaguirre y relata el viaje hacia las raíces y la propia identidad de la protagonista tras la muerte de un familiar. Nos quedamos, por tanto, con el tema, con esa banda sonora de Nora. Stem baton daar alle tanken memoria. In jouw contact ook baton te, een man de angustia. Stem baten mandolen kampura, stem Ik baruti, een paar minuten in Doei Cada vez que me de memoria, ignois quanto eu vou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 ...con Rosmar y Alonso... ...pues hemos llegado a las 10 en punto de la mañana... ...tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen... ...a través de la señal de Tele Elche. ...el programa La Glorieta comenzó a las 9 lo hizo con una selección musical y después con la entrevista al exalcalde y doctor en filosofía y letras, Manuel Rodríguez, sobre el cielo del misterio y la evolución de los cielos y también los pintores vinculados a la fiesta Algunos de los pintores más destacados de Elche y de fuera vinculados a la fiesta y a los que se les encargó la elaboración del cielo del misterio. Y ahora en... Eh, Esta siguiente parte del programa La Glorita, pues la comenzamos hablando con la concejal de mayores, Furi Vives porque el Ayuntamiento acaba de presentar esta misma semana la segunda edición del concurso de relato y pintura dirigido al colectivo de las personas mayores en el Che bajo el lema Recuerdos de Verano se ha lanzado este certamen por segundo año consecutivo y para hablar del mismo. Pues tenemos a Puri Vives, de forma telemática. Muy buenos días, Puri. Muy buenos días a todos y a todas. Bien, el, el concurso de relato y pintura, ¿cuáles son los requisitos? Lo primero, para participar en él, ¿qué edad hay que tener y qué condiciones han puesto para los participantes? Pues nada, la edad que a partir de 60 años y sí que estén empadronados en el hecho. Ese es el requisito. ¿Y qué moda modalidades hay en este certamen de relato y pintura? Pues nada, la modalidad artística, pintura y la de relato y literatura. Igual, igual que el año pasado. Tres modalidades. ¿Y cuáles no, son no, las? No no no, no, no, no, son dos modalidades. Ah. Artística, pintura y relato y pues, literatura. Dos ah, vale, la pintura y el relato. Pues, vale. La pintura y el relato. ¿Y cuáles son los premios? Los premios son, son, son, son dos, Es un premio para, esto para cada modalidad y esto valorado en 300 euros esto cada uno. Eh, ¿Cuántos premios se reparten? Eh, ¿Primero, segundo y tercero o solo el primero? No, no, no es, es un premio solo, es un premio, es, ah. es un premio a, a, a, cada, a cada modalidad. Vale, dos premios, entonces solamente pueden haber dos ganadores. Dos ganadores. Sí. ¿Cuándo se dará, hablemos de los plazos, cuándo se dará a conocer el fallo del jurado y las bases ya se han publicado, a, a, cuándo tienen que presentar las obras y cómo y de qué forma? El, el plazo eh, oh, se empezó, ya se puede empe, eh, empezar a escribirse a partir del día 22 de julio y, se, y hasta el 10 de septiembre. Ambos, ambos imposibles. Eh, se tiene que escribir esto eh, en cualquier o más de, de, de del municipio. Y si tienen a cualquier duda, que no, que no duden, que se acerquen a la concejalía de, de, de mayor y nosotros les, facil, les facilitamos eh, cualquier duda que tengan y nada, que es de esto que yo uh -huh. eh, hago... O sea, que, que a partir de hoy empieza ya a contar el plazo para presentar las obras ¿Deben ser sí. obras inéditas? ¿Y en qué formato? Porque, por ejemplo, la pintura ¿En qué formato la pueden eh, presentar? ¿Y el relato literario hay limitación de... De, ho de hojas, cómo, es, el, ¿cómo son las bases? Sí, esto, eh, la pintura es, es, eh, tiene que ser un lienzo de tamaño A3, de 297 x 420 milímetros. Debe tratarse de una, de una obra que ha de ser original y que no haya sido acaloronada en otros experimentos o concursos. Y los relatos tienen que ser extensiones de entre 1000 y 1500 palabras, igual que la modalidad de pintura debe tratarse de creaciones originales. Inédita, inédita y que no, te, y que no se haya publicado en ningún otro medi, medi, medio o su cualquier papel digital, publicitar, de electrónica, etcétera. La, la, supuesto, claro, sino. la temática ustedes no, no la hacen libre, la, la han concretado con el lema del concurso, lo de recuerdos del verano, ¿tiene que girar en torno a la pintura y el relato en ah. torno a ese lema, recuerdos del verano? Sí, más que nada esto, esto, perdón, esto pero no, no estoy en un en, en el recuerdo de este verano, no, no, esto, claro. en, en cualquier estos recuerdos de, de de de de cualquier verano de, de cualquier verano de su historia. Uh -huh. ¿Sí? Bien, eh, esto es en cuanto al certamen. Ahora háblenos del objetivo, porque si es el, la segunda edición, eso significa que ha habido una primera edición. ¿Cuál es el objetivo que persiguen ustedes a, a la hora de a convocar este certamen de pintura y, y literario? Hombre, con este tipo de actividades lo que seguimos apostando es por un ocio activo saludable y enfocado por una actividad artística, que es el que desarrollan estos mayores, nuestros mayores, pues que ellos, ellos tienen mucho, mucho arte. A través de ellas conocemos no solo que esto es su saber hacer, sino que... Sino, lo que ellos tienen, que es lo que quieren transmitir, que hay mucha historia detrás de cada pintura o de cada relato, cada cual es más bonito y más, inicio, más, inicio, más significativo que es lo que, lo que ellos quieren transmitir y sobre todo esto a raíz de todo lo que acontece y lo que ellos han vivido eh, durante toda su vida y sobre todo, sobre, sobre todo, eh, pues, esto, estos últimos años que, uh -huh. que han estado pasando por esto y hemos estado pasando por pues, la verdad que esto por ser bastante duros. Eh, el primer concurso, ¿cuándo se convocó? ¿En 2020? ¿Justo en el año de la pandemia? O ¿Fue en 2019? El primer, la primera edición de este concurso. Eh, el año pasado, 2020. 2020, vale. Entonces, ¿cómo funcionó? Eh, la primera edición, porque si usted ha asegurado que hay muchas historias que contar y que tienen muchas ganas, ¿eso es porque vieron que la primera edición funcionó? Sí, claro, esto hace cuenta que las personas mayores son unas personas muy activas, esto, y aunque estuviéramos en pandemia, pues esto lo hicimos todo pues, por las redes sociales y, por esto, y, y, y online pero esto más que nada con más motivo todavía lo que nosotros que esto lo que queríamos y lo que pretendíamos es que ellos estuvieran, estuvieran activos y que estuvieran activos y desde desde, desde, desde sus casas entonces lo que claro. lo que queríamos es, es es es eso que esto que desde su casa pudieran esto es, es, eh, tener iniciativa y una de las iniciativas lo que pues eso que esto que ejercitaran su creatividad y más de sus su formas, pues esto fue eh, Funcionó eh, hubo, ¿Cuál fue la respuesta en la primera edición? ¿Qué relatos fueron los que se presentaron? ¿Tenían mucho que ver con la pandemia? ¿Y qué pinturas fueron las que también se presentaron? Hombre, lo estuvo de todo Hubo de todo, hubo tanto en, en literatura y hubo, hubo relatos que sí que, que tenían que ver con la pandemia, y hubo relatos que no tenían que ver eh, con la pandemia, eran relatos que eran muy personales, eh, que ¿no? era un relato muy personal, muy personal y, esto, y, y eh, en el tiempo, en el tiempo más bien de infancia. Y en el, y en el relato de, de pintura, pues te digo es exactamente lo mismo. Hubo, hubo hubo mezclado esto, hubo, hubo pintura que sí que tenía que estar reflejada en pandemia y, el, y, y concretamente el que el que ganó pues no tuvo, nada, no, no tuvo nada que ver esto en cuestión de pandemia porque digo que estuvo, estuvo muy muy mez, estuvo la cosa muy mezclada y hubo mucha participación bueno esto en el, en, el, en la primera edición estuvo, estuvo hubo participación eh, mmm, no no o sea, estando es, es, es, es la cosa como estaba es, la verdad que nos quedamos esto satisfechos ¿eh? para para la situación esto en, en la que estábamos ¿eh? vale, vale. Eh, ha comentado que el ganador del año pasado fue un relato en literatura un relato sobre la infancia del autor y en eh, pintura qué imágenes la que ganó un paisaje del palmera ah, un paisaje del palmera bien eh... ¿Qué hacen ustedes ahora, porque hemos hablado de las bases, de cómo, y qué hacen ustedes ahora eh, con, con el fallo del jurado? Cuando se dé a conocer, en otoño, eh, ¿habrá una gala? ¿Y qué van a hacer ustedes también con las pinturas que se presenten, con los relatos que se presenten, aquellos que el ganador se publica? ¿Qué hacen ustedes con los resultados de, del certamen? ¿A qué te refieres? Sea, se va ver, para... Si va a haber una gala a la hora de entregar los premios va a haber una gala donde se van a entregar y luego no, los ganadores se van para... a publicar para... los relatos se va, va a haber una exposición de las pinturas ¿Cómo ya. lo van a hacer ustedes? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, esto fue eh, la iniciativa empezó el año pasado como estuvo, muy bien sabéis este es el segundo edición de, de, de, de, de los concursos la idea de la concejalía es que esto vaya evolucionando entonces mm, ir, ir, ir recopilando tanto lo que es esto lo que es, es las cuestiones de pintura y relatos para que ir formando lo que, esto, lo que es una galería tanto de pinturas como de relatos entonces esto eh, nosotros ya tenemos, tenemos enmarcados eh, enmarcado eh, esto, el, el primer eh, ganador de, de concurso de pintura lo tenemos esto eh, marcado Este año, cuando tengamos el segundo ganador del concurso de pintura, pues, así progresivamente, para que cuando ya tengamos esto, ya, ya tengamos mmm, bastantes, y, y, y haciendo una galería, entonces el, el, lo que es el fallo es hacerlo, hacerlo eh, en, la misma, en, en la misma galería, digamos, donde, donde se haga el fallo del concurso porque se, se, se presente conjunto con todo vale. esto, las, las mismas ediciones. Vale. Entonces, que, que eso se quede, se quede en, en la concejalía. Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, que sí. el ganador tiene que dar la obra a la concejalía. Sí. Vale, no se la queda. Y el relato se publicará cuando se tengan sí. más ediciones ya Cuando se tengan más ediciones, sí. Vale, pues eh, queda claro. Eh, pero este concurso no es, el único, no es la única actividad que ustedes han organizado en 2021 para ocupar de una forma saludable eh, el ocio o el tiempo libre de nuestros mayores. ¿Qué otras actividades son las que han organizado ustedes en 2021? Uy. Muchas más, ¿no?, desde su concejalía. Eh, la lista es, es enorme, bueno, pues no vamos a, a, a enumerarlas. Y ya por último, su concejalía de mayores ha recibido críticas de la oposición por la situación de los geriátricos o por… Concretamente a usted le han, le han señalado por el escaso interés que ha tenido, eh, según la oposición, a la hora de preocuparse por la situación de nuestros mayores en los geriátricos. Hoy mismo, ayer, eh, volvía otra vez el, la Asociación de Familiares a quejarse porque siguen sin funcionar los, a, algunos de los aparatos de aire acondicionado y que las inversiones no llegan, que los enfermeros tampoco. ¿Usted sabe en qué situación se encuentra a día de hoy el geriátrico de Alcadix? Sí, claro. Y, este, y, y Ayer mismo estu, y esto, yo estuve en contacto con la, con la secretaria de la asociación. Con Estamos a ver críticas esto tanto la eh, la asociación como tanto la oposición del ayuntamiento saben perfectamente que esto que el ayuntamiento no tiene responsabilidad ninguna porque las residencias de esto de la ciudad son todas privadas entonces esto, el ayuntamiento está eh, nosotros sí que eh, sabemos eh, de cómo está la situación nosotros en todo en todo momento eh, brindamos la ayuda del ayuntamiento a las eh, residencias y, y hacemos todo lo que está en nuestra mano para eh, poder ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades lo que nosotros podemos hacer nosotros estamos a la llana de edad eh, el alcalde mandó una carta eh, quejándonos de la situación en que se encuentra la residencia eh, nosotros esto en eh, la dirección de La residencia nos mandó esta semana eh, la noticia de que esto, eh, ahí, creo que fue ayer o antes de ayer, de eh, que ya estaban empezando a instalar los aparatos de aire acondicionado. Y en el momento que me enteré, eh, lo trasladé a la regencia, a la asociación, la asociación ya lo sabe. Son cinco aparatos de aire acondicionado. Las persianas, eh, esto es es, es la, eh, la empresa la que lo que, esto lo tiene que, que se va a hacer cargo eh, lo que no se sabe todavía cuando la empresa se, esto, esto lo va a hacer efectivo estamos estamos encima encima de esto, de la generalidad para que esto haga eh, eh, hagan esto lo antes posible para que pueda eh, esto, hacer las cosas y pueda eh, apalear este, este, esta situación. Nosotros sí que estamos encima, y somos conscientes eh, de la situación. Eh, sí. Y también estamos en contacto con la, con la salvación de estos de, de, de familiares. El estar encima de la generalitat, ¿qué significa? ¿Que instan a, a qué departamentos son los que ustedes se, sí. se dirigen para que la inversión llegue? Y también el personal sanitario, porque también eh, no solo faltan eh, subsanar las deficiencias materiales, sino también los recursos humanos. Desde el ayuntamiento se envió una carta a la, a la Consejería de Igualdad y Políticas exclusivas para que se mediara en, en, en esta situación. Pero ya no una vez, eh, durante, durante toda esta situación sanitaria del COVID, eh, se está haciendo y lo, y lo hemos estado diciendo. ¿Eh? Y eso, que no estamos pendientes, sabéis perfectamente que sí que estamos pendientes. Mm -hmm. es que no es la primera vez que se ha dicho. Eh, ¿Eh? ¿Es cierto que algunos de los residentes del geriátrico de Altavix han tenido golpes de calor debido a las altas temperaturas y a que no ha funcionado el aire acondicionado? El aire acondicionado es esto. Es esto, es esto, es esto eh, o sea, todo el mundo sabemos... Eh, vamos a ver, porque lo acabo de decir, si están poniendo cinco aparatos es porque hasta faltaban aire acondicionado. Eso no quiere decir eh, que los demás, aparatos, los demás aparatos no funcionaban. ¿Había aire acondicionado en algunas estancias? Ahí está. Entonces, no está, entonces eso no quiere decir que no hubiera área, aparatos de aire acondicionado. Esto, son personas mayores yo soy la consejera política de mayores dejaré de, dejaré de estar preocupada yo por la situación y lo, lo que yo no, lo que yo no lo que yo no voy a consentir o sea, a ver yo lo que o sea, en este en este tema yo no esto, yo no quiero jugar son personas mayores y por y por esta situación vamos a pasar todos Entonces, todos en nuestras casas tenemos personas, tenemos personas mayores Entonces, entonces yo no voy a jugar en este terreno y no, vamos a, y, y no vamos a hacer política eh, sucia eh, eh, con personas mayores cuando est eh, lo está asegurando yo creo que lo estoy dejando claro no claro eh, usted acusa a la oposición de estar jugando no no no no no no no no no, no, no. ¿Eh? yo no yo no estoy yo yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo eh, que por esta situación vamos a pasar todos Entonces, vamos a pasar todos. Entonces, esto, yo quiero que de este tema que vayamos todos a una. Que sumamos. Que sumamos. Yo no estoy, vamos a ver, esto, yo quiero dejar las cosas claras. Yo no estoy acusando a nadie, ¿eh? Yo soy una persona que hablo claro. Yo no acuso a nadie. Pero yo no le no gusta, no le gusta que le critiquen como lo han hecho. No, no, no, no, no, no, no, escúchame. Vamos a ver. La gente es libre de decir, de decir lo que quieran, ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Yo, es, es, es libre de decir lo que quieran. Igual que yo soy, yo soy libre de decir lo que quieran. Bueno, yo, acepto la, yo, yo soy una persona que acepto todas las críticas. Eh, bueno, lo cierto es que... Yo... yo soy una persona que sumo, ¿eh? Y acepto todas las críticas. Lo cierto es que usted se reunió ayer con la presidenta de la Asociación de... No, Pandillas. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no. Yo llamé a la, a la ah, secretaria, sí. ah. secretaria de la asociación, Esther para sí. comunicarle eh, que, esto, que, esto, que empezaban, empezaban, estaban empezando a poner los cinco aparatos de aire acondicionado. Sí, okay. La llamé para que estuviera informada. Y la llamé. Eh. Yo cuando hay, hay, hay algún alguna acontecimiento o alguna noticia referente a la residencia, yo se lo comunico. Siempre. Bueno, pues, eh, eh, Puri Vives, eh, lo único que queda es que la Consellería de Políticas Inclusivas le haga caso, haga acoso a este ayuntamiento Ojalá. en sus reivindicaciones de que eh, las carencias que sufre el geriátrico de Altavix se subsanen y la Consellería de Sanidad… Pues envíe el personal sanitario necesario, si es que eh, están, a, están tan mal como, como han denunciado desde la propia asociación. Puri Vives, muchísimas gracias por haber contestado a nuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos vosotros. Buenos días. 101.4 Radio Marca.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 La Glorieta con y Alonso. Y antes de la ronda de noticias, eh, vamos con eh, más música. Vamos a escuchar a Eddie Grant, fue un músico británico-guayanés de reggae que empezó formando una de las bandas, los iguales, más destacadas de música multiracial en Reino Unido. Después, en la década de los 80, pues probó es eh, continuar su trayectoria musical eh, con eh, su carrera en solitario. Y su último éxito más importante fue sin duda la canción que vamos a escuchar, Jimmy Hopp Johanna, un tema que tiene un importante mensaje político, ya que criticó el apartheid en Sudáfrica. <música> Happy Oh, she don't care about the rest at all She's got a system they call apartheid It keeps a brother in a subjection But maybe pressure will make joy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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Y hablamos ahora de un grupo español, Oh My Rita, que está preparando su segundo álbum. Y este tema, Voy conmigo, es un avance de este trabajo. Aquí en este mismo instante mi musa grita delirante y me brindo esta copa de vino, porque no estoy sola, estoy con la sola sin mi libertad. Hoy aquí tengo lo importante. Ik heb het gevoel dat ik het heb. Ik heb het gevoel dat ik het heb. Ik heb het gevoel en A abrazarme, ay silencio, puedo escucharme, y me pinto en el cielo un camino, porque voy conmigo y ahora yo le tiro donde quiero estar. Ay, y aquí prometo que das. Ja. 1.4 Tele Elche Radio Marca Cada año el Ayuntamiento de Elche lucha contra el mosquito tigre en zonas públicas, pero para combatir a este insecto tan molesto eficazmente, todos debemos colaborar usando mosquiteras, tapando recipientes que acumulen agua, utilizando repelentes y limpiando bien tu piscina. Recuerda: al mosquito tigre, ni agua. Es un consejo de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche.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 Italia. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez y media y antes de dejarles con el fogón ilícita, ¿no? con el rincón gastronómico de Manoli, Ilaved y de Nieves Gil, vamos con la ronda de noticias, hacemos un repaso de la actualidad. Y lo hacemos con nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Muy buenos días. Estamos muy atentos porque en este momento está reunido Chimopuch Puig con la mesa interdepartamental y eso significa que conforme termine la reunión, Chimopuch Puig comparecerá para contarnos cuáles son las nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana, aunque ya adelantamos ayer que va a pedir el toque de queda para 77 municipios de la Comunidad Valenciana, Santa Pola entre ellos, pero El Cheno, de hecho, eh, ya son varias las voces que no entienden esa decisión porque están, van a pedir el, el, el toque de queda para casi todas las poblaciones costeras, porque desde Villajoyosa, Deñacalpe, Campello, San Vicente del Raspech, eh, San Juan, Alicante, Torrevieja, Orihuela, todas ellas van a tener ese toque de queda, pero del cheque está en medio no, entonces va a ser un poco eh, raro a la hora de controlar por ejemplo las playas, Si vas andando y vas hacia Urbanova... Ya, pero habrán tenido en cuenta la incidencia y la verdad es que en Santa Pola está a 300 y pico, obviamente, obviamente, Alicante estará mucho más elevada, nosotros ni tenido, siquiera llegamos a los 250. Han tenido en cuenta esa, esa incidencia, por supuesto, así que veremos qué es lo que ocurre y si finalmente pues, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como parece ser que sí lo hará porque lo hizo en, hace dos semanas... Conceder ese toque de queda para esas poblaciones. Elche, de momento, se queda fuera. Bueno, en principio pero nos quedamos fuera. ¿verdad? Vamos a esperar a la rueda de prensa de Chimopus. Pero, pero eh. si te das cuenta, las poblaciones donde van a, a volver otra vez las restricciones a la movilidad, como el toque de queda, eh, tienen que ver con una incidencia muy alta. Y es que si tú vas ahora a Santa Pola, por ejemplo, el fin de semana pasado fui a Santa Pola y es. Bueno. Eh, las aglomeraciones que se forman por las noches eh, es, es terrible no el, el trasiego turístico el trasiego de personas, las aglomeraciones todo eso tiene que disparar evidentemente los contagios si no se lleva cuidado si no se lleva cuidado y que Torrevieja pues haya sido la población donde el pasado fin de semana hubo un botellón de un millar de jóvenes pues también tiene mucho que de momento, que, aquí. Que lo quedar que, afectado por, por los contagios. Lo que sí que sabemos es que los hospitales pues, no para de subir la presión eh, de ingresos. Es verdad que el hospital general no solamente atiende a la población de Elche, que siempre decimos hospital general de Elche, es verdad que sí. atiende a Elche, pero atiende también a Santa Pola, así que los ingresados también pueden ser de la Villa maridera. No para de aumentar. Ayer conocimos los datos de que hay tres personas más ingresadas respecto al día anterior con lo cual son ya 17 las personas que están ingresadas y tres de ellas están en cuidados intensivos. De hoy los datos todavía no los tenemos. De hoy todavía no, pero los de ayer eran malos porque sí que eh, va en aumento esos ingresos hospitalarios. Es otro de los indicadores que tienen en cuenta la Consejería de Sanidad a la hora de establecer más restricciones sobre cualquier municipio. Bueno, esto es en cuanto a las restricciones. Chimopuch hablará y lo hará pronto. No será como antes, como otros jueves. No, no será a la una ni a las dos. Ha sorprendido Parece que, que no, incluso el, el último fue a las eh, siete a las de la tres, tarde. Por, sí, bueno, sí, por la tarde. por la noche. tarde. En este caso va a ser por la mañana. Bueno, pues estaremos muy atentos, llegará la información del llegará toque la toque de, de queda y veremos <ríe> si se confirma que en la propuesta inicial de la Generalitat Valenciana no ha incluido el CHE para el toque de queda. Para veremos. el toque de queda, pero veremos el resto de restricciones horarias, por ejemplo, para la hostelería, para el comercio, etcétera, etcétera. Veremos cuáles son las nuevas restricciones que tenemos uh -huh. con motivo de ese aumento de la incidencia mientras continúa la vacunación y, por cierto, ya en las farmacias se empiezan a vender. ...esos autotest diagnósticos que ayer ya lo comentamos. Bien, y en las previsiones de hoy, ¿qué tenemos, Alba? Pues tenemos bastante porque hay Pleno Municipal el próximo lunes... ...y con lo cual eh, en la semana previa, es decir, en esa semana... ...hay por un lado comisiones de Pleno en la que se reúnen, por ejemplo... ...urbanismo, en la que ayer se decidió, entre otras cosas... Eh, ...pasar de trámite de esa comisión de patrimonio... ...para que él se tenga ya un catálogo de edificios protegidos... ...se llevará al Pleno parte de, de ese escrito... Y al mismo tiempo que están las comisiones, también los distintos grupos políticos presentan las mociones que van a llevar a ese pleno. Ayer conocimos la de Compromís y hoy lo haremos con la del Partido Socialista y la de García Ontiveros, que lo presenta ahora mismo en el centro de congresos. Además, en la Plaza del Congreso Calístico se están presentando los siete nuevos autobuses que va a partir de ahora a circular por Elche, ya teníamos tres, ahora tenemos unos cuantos más, y eh, aparte de, de ello, la concejal de Cultura va a presentar en eh, el Salón de Plenos del Ayuntamiento la programación del Gran Teatro para la próxima temporada y el concejal de Comercio, esas jornadas gastronómicas que ya adelantamos la semana pasada aquí en Teletes. Pues eh, de esas jornadas gastronómicas hablaremos ahora en el rincón de Manoli Gilaver y con Nieves Gil. Salva, muchísimas gracias a la UNA, toda la información sobre las restricciones que puedan acordarse hoy o anunciarse por parte del presidente del Consejo, Chimo Puig, y esta noche con todas las imágenes En Telenit. En Telenit. Muchísimas gracias y ahora seguimos esta ronda de noticias, lo hacemos cambiando de sintonía para dar paso a nuestro compañero José Antonio González.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 Muy buen día, mañana estable, anticiclónica, con cielos despejados y temperaturas que están subiendo y es que ya está entrando la masa de aire cálido que nos va a acompañar durante los próximos días. De momento, hoy se está focalizando esa cresta de aire sahariano en el interior de la península. A partir de mañana viernes se desplazará al sureste ibérico con temperaturas a 1.500 metros sobre la vertical del Che, muy próximas. A los 30 grados, una masa de aire tropical continental que estará con nosotros hasta el sábado, a partir del domingo comenzará a retirarse, por lo tanto tendremos el tercer episodio de altas temperaturas en lo que llevamos de mes. Para esta mañana cielos despejados Se está activando el viento flojo De componente este que nos va a acompañar Durante toda la tarde, una tarde Con predominio de cielos despejados eh, Temperaturas que van a subir con respecto A la jornada de ayer, hoy alcanzaremos Aquí en la ciudad máximas Que van a rondar los 33 grados En buena parte del territorio rozaremos los 33, 34 Grados, incluso en pedanías Pegadas al parque natural de Londo Como Matola, alcanzaremos los 35 grados, Térmica de bochorno debido a los niveles relativamente elevados de humedad ambiental en Santa Pola hoy no pasaremos de los 28 grados. Eh, mañana viernes tendremos una jornada marcada por el calor, comenzará el episodio de altas temperaturas, ya alcanzaremos los 34 grados aquí en la ciudad, el sábado rozaremos los 35, estamos hablando de temperaturas ambientales, porque la temperatura de sensación térmica, la que realmente percibe el cuerpo humano, estará por encima de los 40 grados. Calor húmedo al que vamos a tener entre viernes y sábado, mucha sensación térmica de bochorno, viento flojo de sureste, algún intervalo puntual de nubosidad. A partir del domingo se retirará la masa de aire cálido, el domingo todavía alcanzaremos los 33 grados, vamos a tener noches tropicales o casi ecuatoriales con temperaturas que no van a bajar de los 24-25 grados. Y la corriente en chorro está ondulando mucho, está meandrizando. El lunes llegará una vaguada de aire frío en altura que nos va a aportar nubosidad. Se podría escapar alguna gota, viento puntualmente moderado de levante y sobre todo descenso de las temperaturas. Para el lunes no superaremos los 29 grados. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Pues hemos llegado al rincón gastronómico de Manoli Guilaver y de Nieves Gil. Son las 10 y 44 minutos y hoy nos vamos a la calle porque allí están. Porque se va a presentar dentro de unas horas a las 12 en el ayuntamiento esas jornadas gastronómicas. Y hoy Manoli Guilaver nos va a hablar de esas jornadas gracias a la información que tiene Nieves Gil. Muy buenos días a ambas. Buenos días Ros, hoy estoy con Nieves en la calle porque estamos, bueno, esperando a que de comienzo en un ratito, en unos minutos, bueno, aproximadamente a las 12, una rueda de prensa de la que nos va a hablar Nieves en un momento y a la que saludamos ya. Nieves, Buenos días. Hola, buenos días Manoli, buenos días Ros Buenos días Pues como te decía Nieves Gil y yo estamos en la calle porque vamos a hablar de una cosa importante que tiene mucho que ver también con el fogón porque se va a implicar muchísimo como son esas jornadas de productos de la tierra que van a presentarse precisamente hoy en el ayuntamiento Exacto, son las primeras jornadas de productos del de Campo del Che, eh, nos parece una idea estupenda, además ya hace tiempo que estábamos eh, interesados en que todo esto se, se diera a conocer ¿no? tenemos productos buenísimos con denominación de origen y que, bueno, que los establecimientos de gastronomía ilicitanos es de lo que vamos, eh, lo que vamos usando para, para nuestras cocinas ¿no? entonces nos parece bueno, que va a ser muy interesante, hay muchos establecimientos eh, que se han comprometido a presentar esos productos, esos platos y esas recetas con nuestros productos de aquí, de cercanía y de nuestro campo, para que los podamos conocer pues, en diversos formatos y en distintos platos. Bueno, realmente eso es lo que hacéis en el fogón de toda la vida, ¿no? Pues la verdad es que sí. Fíjate que se ha puesto de moda, precisamente ahora que cumplimos 25 años, se ha puesto de moda lo que es la comida eh, de toda la vida, la cocina tradicional y con productos de cercanía. ¿Por qué? Porque eso permanece, eh, porque es lo más saludable, porque es lo más sostenible y porque es lo nuestro y lo que mejor conocemos. Bueno, y entre esas cosas nuestras hay una apetitosísima, dulcísima y riquísima y sanísima, como es el melón de Carrizales. Por supuesto, además quien lo conoce, quienes lo hemos eh, consumido, sabemos que tiene un sabor dulce muy especial. Es un dulce pero no es un dulce eh, empalagoso, es un dulce agradable, fresquito y además es muy saludable. Es de temporada, lo tenemos aquí, lo tenemos en, es de nuestro campo y entonces vamos a preparar eh, platos con este tipo de melón. Nosotros en concreto en el Fogón Ilicitano, nuestras tiendas vamos a, a tener a disposición de los clientes Dos platos que hemos elaborado Expresamente para esta campaña Una es la crema de melón de carrizal Y la otra la hemos puesto con ensalada Una ensalada, ambos platos son vegetarianos Y eh, están riquísimos Fresquitos, la ensalada es un plato completo El melón le aporta un dulzor natural A la ensalada Y luego, ¿qué os voy a decir de la crema? La crema con un toquecito de hierbabuena Con ese sabor dulcecito, fresquita La verdad es que merece la pena probarlos. Me estoy imaginando esos dos platos, y eso no son dos platos, son dos platazos, Nieves. Pues la verdad es que sí, y además hemos puesto mucho cariño y mucho empeño, porque claro, los platos se confeccionan, tienen un proceso. Primero hay que crearlo, hay que ver qué ingredientes vas a incorporar, si vamos a tener disponibilidad de ellos y luego hacer distintas pruebas y distintas combinaciones hasta que conseguimos ese plato con ese sabor que estamos buscando y que es el que queremos ofrecer. ¿Y cuándo podremos ya ir a por él? Pues ya está, conforme se inician este fin de semana, se van a iniciar ya eh, los primeros, eh, se van a exponer los primeros platos y a partir de ahí, mientras dure toda la campaña, que son 10 días, pues vamos a poner en cualquiera de nuestras tiendas, va a estar disponible sus platos. Yo eso sí, siempre recomiendo reservarlo. ¿En la tienda online? Efectivamente, en la tienda online puedes o llamarnos a la tienda por la mañana y pedirnos tus platos, el que, el que prefieras o ambos y después en la tienda online los vas a tener siempre a tu disposición o sea, lo más sencillo, sí, es la tienda online porque ahí haces la compra desde las 6 de la tarde hasta las 12 del día siguiente puedes entrar en la tienda, puedes estar el tiempo que quieras eliges los platos, los tienes eh, fotografiados, tienen sus características haces la compra y luego al día siguiente nos dices dónde lo vas a recoger Y al día siguiente, sin cola y sin ningún tipo de espera, los tienes preparados, listos directamente de cocina y te los llevas. Bueno, los que les gusta más el método más tradicional pueden hacerlo llamando por teléfono o acercándose a las tiendas. Claro, efectivamente. Sí, porque mira, esta mañana precisamente una de nuestras clientas decía, madre mía, ...pero qué vista tiene todo... ...es que... Eh, ...estaba yo allí... ...que <risa> sí, sí, he ido verdad. a recogerte y estaba yo allí... ...lo he oído... Sí. ...y claro, es que primero la verdad... ...es que todo tiene que entrar por, por la vista... Sí. Yo, ...yo soy la primera que... ...si a mí una cosa no me entra por los ojos... ...va a ser difícil... Que, que lo consuma. Entonces, bueno, pues el cariño con que se preparan todos los platos, la delicadeza, la dedicación, eso eh, queremos transmitirlo también. Y por eso, pues cuando entras y ves ese, ese colorido, ese humeante, los platos calientes humeantes, los platos freo, fríos, pues con ese, ese brillo, ¿no? En eso, la verdad es que sí que ponemos especial cuidado. Y bueno, y esos clientes que son tan fieles, que son de toda la vida, que conforme entran por la puerta ya te saludan o la nieve como estás que ya tenéis como una amistad, eso quiere decir algo, así quiero decir que hay 25 años detrás que avalan vuestra experiencia. Pues la verdad es que sí, es que nuestros clientes son nuestros amigos. Sabes que cuando entras por primera vez al fogón, pues las personas que atendemos a los clientes siempre intentamos saber qué les gusta, qué no, hay muchas personas que tienen intolerancias, que tienen alergias y entonces el conocerles nos permite pues poderles recomendar eh, algo personalizado, decir, bueno, pues esto eh, es mejor que no lo tomes, o, o esto sí, o, o hay personas que están a dieta, que tienen dietas específicas, pues también les podemos ayudar, ¿no? Eh, para nosotros lo más importante no es la compra, es que la persona consiga satisfacer la necesidad que tiene en ese momento y a eso nos dedicamos. Bueno, también hay gente que tiene y cada vez más alergias alimentarias y tienen la tranquilidad de que con vosotros no tienen ningún problema. Claro, por supuesto, hay 14 alérgenos que sanidad expresamente obliga a eh, señalizar y por supuesto, aparte de que los tenemos a la vista, pues todas nuestras personas de atención al cliente eh, están formadas. Para, que, para indicarte en cada momento qué es lo que contiene el plato y si eh, lo puedes tomar o no. Y nos podemos tomar desde luego este verano muchísimos platos frescos, calientes de temporada, pero esos dos que has comentado, con motivo de esas jornadas del melón de carrizales, esa crema de melón y esa ensalada de melón, bueno, por cierto, la ensalada de melón, ¿qué más lleva parte de melón? Aparte de verde, tiene que llevar verde también, ¿eh? lleva un, un variadito de lechugas. Vamos a los productos de temporada. Efectivamente. Lleva frutos secos también. ¿Y qué hago? ¿Te digo más ingredientes? No, no, no, no. Que vayan, <risa> que vayan y los prueben, que vayan y los prueben. Sí. Pues otra pregunta, pregunta me queda por hacer. De este verano, en agosto, ¿todos los establecimientos van a estar abiertos en el fogón? todos, ...todas las tiendas... ...vamos a descansar en el parque empresarial... ...más que nada porque allí ahora... Pues ...empiezan todas las empresas a coger vacaciones... Claro. ...y entonces hay menos trabajo... ...y vamos a centrar nuestro esfuerzo... ...en las tiendas de aquí de Elche... ¿no? ...entonces eh, al 9, a partir del 9 de agosto... Eh, la tienda de Boulevard estará cerrada hasta finales de agosto, pero las tiendas de Elche estarán abiertas como siempre, todo el año, todos los días, el día 15 que es el día de la Virgen también festivo, que fíjate con el calor que suele hacer y no te imaginas la cantidad de consome con relleno... Lo que es la tradición, sí, ¿eh? Sí, sí, hay, es, es tradicional aquí en Elche, ¿no? Entonces eh, a veces no, nos llama la atención no que es un plato caliente, pero bueno, desde luego a quienes nos gusta y nos hemos criado con esa costumbre, desde luego no vamos a renunciar a ello. Y bueno, para eso aquí en el fogón, pues para que puedas celebrar ese día y no tengas que pasar ese calor en la cocina, estamos nosotros, te lo preparamos y por supuesto nuestra arroz con costra, que también es el rey de, de, en el mes de agosto. Pues te queda invitar ahora a las personas que vengan de fuera o a quienes se vayan a quedar aquí, pues a que les desees unas felices fiestas, aunque sean unas no fiestas, y bueno, y un feliz verano, ¿no? Pues sí, tengo que deciros que haremos todo lo posible para vivir con alegría este tiempo y también quería eh, hacer una pequeña indicación porque hay muchas personas que nos comentan que no, no han podido, a lo mejor, un programa determinado no lo han podido escuchar y que les interesa muchas veces lo, los temas que estamos tratando, ¿no? Pues es muy fácil recuperar el programa porque todas las semanas lo van a encontrar en nuestras redes sociales, nosotros lo ponemos en Facebook a través de nuestra página al fogón ilicitano, eh, pueden entrar ahí y si comparten, si le dan a compartir, eh, se va a quedar fijo en su muro, en su muro personal y eso va a permitir que lo puedan escuchar las veces que quieran y el día que quieran. Si un día no tienen tiempo de escucharlo completo y solamente puedo escuchar cinco minutos, bueno, pues lo dejo pendiente y lo escucho otro día, simplemente accediendo a través de Facebook eh, o de Instagram y ahí pueden escucharlo completo cuando quieran. Escucharla cuando quieras y probar en el fogón Cuando queráis, también podéis hacerlo Todos los días, porque de lunes a domingo El fogón siempre está abierto con esos platos especiales Y estos días especiales Como nunca, los del melón de Carrizales Hemos dado algunos ingredientes Tenéis que descubrir los que quedan Nieves, hasta la próxima Hasta la próxima, feliz verano a todos Gracias, Gracias a ti al fogón con... 101.4 Teleelch, Radio Marca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 En Rosmarie Alonso. Pues faltan cuatro minutos para llegar a las once en punto de la mañana, y después de Nieves Gil y Manoli Giladero, en ese rincón gastronómico vamos a escuchar más música. En 2007 se formó en Nueva York una banda de jazz, la denominada The Hot Sardines, sardinas calientes. Pues se eh, triunfó en 2010, ya lo creo, debido a esa fiebre que se produjo por el jazz caliente, ese interés por recuperar el jazz retro, el que surgió en la época de los felices años 20, cuando estaba la prohibición en los bares clandestinos. Sure ain't no gon' to get me gosh when I get low. But the trouble's around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 Tele Elche, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan tres minutos de las once de la mañana... ...y el programa La Glorieta continuará hasta la una del mediodía. Ahora vamos a hablar de las inversiones... ...de la Diputación Provincial en Elche. Sabemos que el Gobierno va a completar... ...el itinerario ciclista de la vereda de Sendres... ...una carretera que conecta las pedanías del sur con el hondo... ...ya que discurre desde Balsares hasta el Parque Natural... ...ya se ha invertido, dicen, más de un millón y medio de euros... ...para completar el proyecto peatonal de la Vereda de Sendres... ...y ayer, el diputado ilicitano Juan de Dios Navarro... ...también concejal, junto al diputado de carreteras... ...acudieron a la zona para visitar las obras... ...que se están realizando para completar este carril bici... ...en el tramo entre Las Fallas y Asturias. Para saber más sobre los detalles del proyecto... ...tenemos con nosotros a Juan de Dios Navarro. Muy buenos días, Juan de. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosmar. Encantado de estar aquí con vosotros un día más. Bien, pues la primera pregunta... ...¿por qué el Gobierno Provincial ha escogido... ...la carretera de la vereda de Sendes... ...para convertirla en una vía peatonal y ciclista? Bueno, pues, eh, la verdad es que es un proyecto que llevamos eh, llevando a cabo de, por parte de la Diputación desde hace un tiempo. Es uno de los parajes más importantes que tenemos en la provincia de Alicante y, sin más, eh, era necesario, pues, que el che y que las pedanías tuvieran este entorno para poder, eh, primero, eh, hacer una, una, una, unas carreteras más eh, seguras, porque hay que tener claro que también eh, lo que hacemos es el refuerzo del firme para que tener las carreteras de la, de la que dependen de la Diputación de Alicante, de la provincia de Alicante, en perfecto estado, y luego había que aprovechar para ese entorno pues hacerlo más agradable, y sobre todo teniendo en cuenta eh, la cantidad, los cientos eh, de ciclistas que, que recorren nuestra, nuestra comarca y sobre todo nuestro municipio, pues bueno, era importante ponerlo en valor y está dentro del itinerario de eh, ciclista de, de la Unión Europea. Al final, pues bueno, somos un referente y tenemos que hacer las cosas bien, y, y el Che, eh, en concreto, pues se merece estas inversiones eh, por parte de la educación. O sea, que las cogieron, por, primero, porque eh, había mucha demanda eh, de ciclismo para practicar el ciclismo en esa carretera, que es eh, usada a diario por muchos eh, ciclistas, y segundo, porque eh, era un punto conflictivo en cuanto a accidentes de tráfico, Por la velocidad bueno, que quizá alcancen ahí los vehículos y el mal estado en que pueda encontrarse la calzada. Efectivamente, por parte de la Diputación, lo que tenemos que tener es en perfecto estado eh, de revista eh, de todas las carreteras para lo primero es la seguridad vial eh, de todas las personas que circulan por la misma y segundo, repito, eh, es un enclave eh, que es eh, envidiable por por todo por toda la provincia, por toda España y, y teníamos que hacer una actuación que eh, pusiera en valor y sobre todo que hiciera eh, más agradable y mucho más seguro eh, uh -huh. que los ciclistas que, que circulan a diario, que son cientos y, y ya no te digo, eh, durante el fin de semana, pues uh -huh. pudieran uh -huh. tener eh, eh, la seguridad de poder circular con, con total de seguridad. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, estamos eh, al margen de la vereda de Sendres, lo que estamos haciendo es un proyecto que poco a poco vamos a enlazar las pedanías con, con este mismo eh, carril ciclo-peatonal para que, que se pueda, se pueda eh, utilizar con toda seguridad. Pues de, de eso vamos a hablar, porque ustedes fueron ayer y dijeron que se iba a completar ese carril o, eh, ciclo-peatonal y que se iba a enlazar con las pedanías. Y hablaron de un millón y medio de euros, pero ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿Y qué queda por hacer? Pues a ver, pues, eh, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido 15 kilómetros desde eh, Balsares hasta El Hondo. Nos quedan dos kilómetros para enlazarlo con Arenales del Sol, que al final ese, es el, ese era el proyecto eh, global que había. Que eso se licitará para el año que viene y yo creo y espero que para final de año del 2022 se pueda eh, utilizar desde Arenales del Sol hasta El Hondo. ...y que eh, se pueda utilizar por parte de, de todos los ciclistas... ...con total seguridad. Y luego sí que hemos estado haciendo actuaciones... ...pues bueno, desde de, de las vallas hasta la Vera de Sendres... ...luego desde la olla ya hemos hecho eh, 500 metros... ...ahora estamos en otro proyecto y estamos sobre todo... ...está siendo un poquito más complicado, más complejo... ...porque bueno, eh, las circunstancias que, que tienen... Este, ...este último tramo de un kilómetro, pues bueno... Eh, hace que, que las expropiaciones, o más que expropiaciones, los acuerdos que llegamos con los, con los vecinos, porque además se hace todo por, por acuerdo, pues, eh, eh podamos llegar y sobre todo, pues es un, un tramo donde también hay una tubería que, eh, necesita un tratado, eh, distinto al que, al que se ha hecho en este primer, eh, actuación. En ese sentido, pues bueno, la idea es, eh, poder, eh, conectar Y, y así trabajamos por parte de la Diputación de Alicante. Eh, si sí, ha habido acuerdos con los propietarios, ocupación de suelo privado, eso significa que han ensanchado las car la carretera de la vereda de Sendres. Exactamente, hemos retranqueado eh, las, las vallas, eh, ha ido a cargo de, por parte de la Diputación, no tiene ningún coste para ningún vecino y al final, pues bueno, ha llegado, eh, se ha llegado a ese acuerdo donde eh, eh, han cedido parte de esa, de ese terreno y también se les ha hecho la obra de, del retranqueo de, de la fachada y el último tramo y luego también se pone en valor toda esa zona también se pone en valor para para todos los vecinos que pueden ir paseando eh, por una zona que antes eh, era impensable y que incluso por parte de la ciudadanía pues pueden ir desde el tramo de de donde viven por ejemplo en la olla a 500 metros que podríamos decir desde la olla hacia la 851 eh, no había esa posibilidad de, de acceder eh, andando o por desde uh -huh. el polideportivo de la olla hasta hasta el casco urbano. y hasta el momento no ha habido no han tenido ustedes necesidad uh -huh. de realizar la expropiación forzosa ha habido siempre no, no no no no no no no se se está haciendo además hay que agradecer a todos los vecinos eh, eh, la colaboración y se está haciendo eh, de con acuerdos eh, como como tienen que ser las cosas bien pues no es... no al final Y Claro, al final eh, eh, los vecinos eh, consideran que es de interés para ellos también el poder eh, eh. Eh, crear ese, esa ruta para el peatón y para el ciclista en un corredor verde. Eh, tengo que entender que cuando ha comentado que también se hace para eh, enlazar todas eh, las pedanías, estamos hablando de las pedanías del sur, de esa zona. Efecti e e efectivamente, las que dan a la orilla eh, porque mejoran eh, la accesibilidad a, de esas pedanías al carril. Al carril, al carril pe... bici, sobre todo, eh, pues bueno, eh, al final lo que tenemos que hacer o queremos hacer es una actuación integral donde eh, se vean beneficiadas las pedanías, que como todos sabemos son las grandes olvidadas y por parte de la diputación lo que está en nuestra mano, pues estamos eh, haciendo todas las actuaciones que podemos para, para mejorar la calidad de vida de, de las mismas. ¿Esta es la inversión más destacada de la Diputación hasta el momento? En, el eh, en, en cuestión de, de carretera, sí. Eh, luego se hacen muchas obras eh, o incluso ya, ya no tantas eh, obras y que se dan eh, ayudas como eh, para el Ayuntamiento, que al final es el propio Ayuntamiento el que, el que tiene que gestionar, porque por parte de la Diputación de Alicante, a excepción de las ayudas a asociaciones y colectivos, tanto en política social como en voluntariado como en igualdad, eh, como en Juventud, que son ayudas que van directamente a las asociaciones, el resto siempre eh, va en, vía ayuntamiento. De hecho, destacamos las ayudas que, que se han llevado a cabo por parte del de, de tema de, del COVID, tanto para autónomos para pymes. De hecho, eh, prácticamente las ayudas que, que, se, que se dieron... Fueron las que vinieron, primero de por, parte de, la, de por parte de la diputación, porque luego el ayuntamiento dijo que hubo una modificación presupuestaria de ese millón de euros, donde, eh, pues bueno, eh, decían que no se habían solicitado y lo que se cumplió fue las ayudas directas de por parte de la diputación. Bien. Y luego en política social también se, se dieron las ayudas COVID y este año, pues bueno, también se han vuelto, se han vuelto a sacar. Juan de Díaz hay una de las inversiones más abultadas, la que prometió el anterior presidente, la que eh, ha dicho que asegura el actual, que es eh, el, los millones, los más de 40 millones que quieren poner para eh, construir el centro de congresos. Una inversión que sigue en el aire. En estos momentos, no, no, es lo que le iba a preguntar, en estos momentos, no, si ¿qué es pasito no, se ha dado por parte del por, Gobierno Provincial? Por, por parte del Gobierno provincial, eh, está todo en bandeja para que eh, se pueda llevar a cabo. Yo quiero recordar… Bueno, de hecho, eh, se, hizo una se puso una partida presupuestaria, se ha multiplicado por cinco esa partida presupuestaria para poder hacer el anteproyecto, después de haber tenido un estudio eh, donde nos diga eh, cuáles son las posibilidades y, sobre todo, qué es lo que necesitamos, qué centro de congresos necesitamos, porque lo que no tiene sentido es hacer un centro de congresos sin saber cuál es la necesidad que tiene Elche y dónde vamos a competir, porque esto está muy bien, hacer el Palacio de Congresos, pero luego hay que llenarlo. Hay que saber eh, en qué tipo de, con de congresos vamos a, a competir por parte de, de este Palacio de Congresos, que yo creo que va a ser un hito en, en Elche. Y luego, estamos un poco expensas eh, El alcalde dijo en septiembre que iba a convocar al Consejo Social, septiembre del 2019, cuando se reunió el presidente Mazón. Hace dos meses dijo que en junio iba a convocar el Consejo Social. Pues estamos, por parte de la Diputación, a disposición del Ayuntamiento y yo estoy convencido que en breve eh, vamos a poder… Pues de hecho, ha, ha, ha anunciado el alcalde que convocaba ahora para el mes de… para la semana que viene el Consejo Social. Pues bueno, eh, estamos a la disposición y por parte del presidente Carlos Mazón y de la Diputación de Alicante eh, se tiene claro que esa inversión tiene que venir y que um, se va a poner todo lo que haya que poner para que, que venga. Mm. Y de hecho, bueno, eh, el Partido Popular, Pablo Rudia, en, en la anterior legislatura eh, lo dijo, eh, llegó a la... Eh, cogió el compromiso de César Sánchez, del presidente de la Diputación, y, como no puede ser de otra manera, Carlos Mazón sigue estando intacta esa voluntad de poder hacer un palacio de congresos. En... Vale, vale, vamos con los hechos. Has comentado que se ha multiplicado esa partida presupuestaria de 2021 para la adjudicación del anteproyecto, pero eh, hay dinero para hacerlo, pero hay que esperar a la reunión del Consejo Social ...para sacar a licitación el anteproyecto? Eh, tendremos que saber que el anteproyecto... ...está basado en algo. Yeah. Porque nuestro proyecto, si no sabemos... ...ni dónde va ubicado... ...ni qué necesidad tiene... ...si son 1.500 plazas, son 1.200... ...si queremos una sala eh, de 1.500... ...luego más cuatro salas nombre, ...un anteproyecto tiene que ser en base a algo. Pero si no se le pide a 100... ...si no se dice qué es lo que se quiere... Es, es, es muy complicado el poder hacer este proyecto. ¿Pero el Consejo Social va a determinar precisamente las condiciones no lo, en las que va a salir no la licitación? Lo, no, no lo sé. El alcalde es el que eh, lo ha, ha dicho que va a convocar al Consejo Social para hablar sobre este tema. Quizá no tengan Digamos, claro el orden del día del Consejo Social y por eso se retrasa tanto. Pues, no lo sé. Está, está convocado, ¿eh? Está convocado. Y ustedes, ¿qué tienen claro? ¿Eh, ¿Quién va a dirigir este proyecto? ¿El ayuntamiento o la diputación? En el caso de que eh, es, eh, se quede, ya por fin se sienten las bases de dónde y cómo se va a gestionar. ¿Quién lo, va... lo importante es empezar a andar y ver eh, todo lo que es necesario. Lo importante es que que va a banderar eh, el, y va a recaer sobre la Diputación y va a buscar las fórmulas para que eso pueda ser una realidad. Al resto de los ilicitanos, sinceramente, a mí me da igual quién abandere o no abandere. Lo que sí que tengo claro es que la Diputación va a hacer frente al el coste de la, del, del Palacio de Congresos, bien sea directamente o buscando financiación o como sea. A mí eso me da igual. Yo lo que quiero es un Palacio de Congresos ya, en Elche para que podamos eh, ser un foco de atracción turística y, y que al final pueda regenerar eh, toda la economía que se ha perdido durante estos años por una situación y por una gestión que yo considero que no es la adecuada. Yo creo que ese par de congresos va a ayudar y mucho para que eh, podamos regenerar esta, la economía de, de la ciudad de Elcha. Juan de Dios, cuando su gobierno le dijo que también había otro centro de congresos en el puerto de Alicante, ¿usted se sorprendió? No, no. yo estoy encantado que Alicante, que Benidorm, que Orihuela, que Alcoy tengan lo que tengan que tener. A mí lo que me interesa es lo que venga a Elche. Lo que venga al resto de municipios, yo estaré encantado que vaya. Yo Lo que sí que quiero es celeridad, porque llevamos dos años y, y yo creo que hay que acelerar y poner puente de plata a cualquier inversión que venga a Elche. Lo que no podemos hacer es dilatarlo en el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué centro de congreso se va a construir primero? ¿El del puerto de Alicante o el de Elche? Pues lo que sí que te puedo decir es que eh, hay una partida presupuestaria eh, que se aprobó antes la de Elche, que se ha puesto ya para hacer el anteproyecto de Elche y ahora ya también depende un poco de la voluntad política. La voluntad política es muy importante y si dependiera de la diputación de Alicante esto ya hubiese arrancado hace tiempo. Eh, ha comentado que va a abanderar eh, la Diputación de Alicante el proyecto en cuanto a su financiación. ¿Lo va a buscar o directamente de las arcas de la Diputación, que no sé si podrá, con el otro centro de congresos? ¿O a qué administración va a pedirle el dinero? Yo solo te puedo decir una cosa. Eh... Cuando se anunció el Palacio de Congresos en Alicante, el Consejo dijo que iba a apostar por la inversión en, el, en este Palacio de Congresos. Yo me gustaría que por parte del Ayuntamiento de Elche también se hiciera alguna gestión, sobre todo también porque al final lo importante es que cuanto más venga aquí a Elche, mejor. Eh, ¿qué, ¿Cuál va a ser antes? Yo espero y deseo que sea el de Elche. Eh, todo depende de la voluntad política, de alta institucional que haya y que nos pongamos en marcha. Estamos perdiendo eh, un tiempo precioso que este tiempo de pandemia se podría haber aprobado, aprovechado para haber hecho ese, eh, de proyecto, ese proyecto y haber tenido las cosas claras. Pero bueno, por desgracia estamos en julio del 2021 y todavía pues, estamos esperando esa reunión del Consejo Social y que haya esa esa Pero, vamos, yo estoy convencido y creo que en breve vamos a poder tener buenas noticias y vamos a poder andar y vamos a ir a, a, a ver el, ese proyecto que es importantísimo para elche. Pues lo que ha frenado este proyecto en Elche, lo que hemos visto, es la polémica por el emplazamiento. ¿Considera que una vez ya he hecho público el informe de la Universidad Miguel Hernández, eh, el emplazamiento ya no va a ser un obstáculo? A ver, el emplazamiento para nosotros nunca ha sido un problema Lo que nosotros siempre hemos dicho es que hay que hacer un informe Para hacer el mejor Palacio de Congresos para él. eh Yo no no no concibo el enfrentamiento que se quiere enfrentar barrios Aquí lo que hay que hacer es el mejor Palacio de Congresos Si tiene que ser en Carrús, tiene que ser en Carrús Si tiene que ser en, en el sector quinto, en el sector quinto En Altavis, donde sea O si sea, aquí lo importante es eh, ponerse a funcionar, a hablar y a trabajar. O si sea, aquí el, el enfrentamiento de, de una ubicación al Partido Popular y a mí en concreto, pues ni a Pablo Ruz ni a Carlos Mazón, se le, se le va a encontrar. Aquí lo que importante es, vamos a hablar de qué, de qué parte de congresos queremos, dónde puede ser la mejor ubicación, dónde cabe y dónde va a ser mejor para la ciudad de Elche. Eh, yo, sinceramente, Ross... Y creo que me conoces y desde un principio le he dicho, eh, no, el enfrentamiento entre barrios creo que no es lo mejor. Lo mejor es eh, trabajar eh, codo con codo y con lealtad institucional para hacer ese proyecto que Elche necesita. Les han pedido el consenso político. ¿Puede haber consenso político entre el Partido Popular de Elche, Pablo Ruz y Carlos González, Juan de Dios? Yo estoy convencido y además Pablo Ruz Se lo pregunto por la, la crispación, a... por la crispación y por las malas relaciones en las que ha entrado PP, PSOE, Enelche por eh, Carlos González y Pablo Ruth, los enfrentamientos constantes en los plenos Yo sinceramente yo no veo un enfrentamiento por parte de Pablo Ruth, Pablo Ruth lo que hace es fiscalizar, a ver, lo que no se puede pretender es que no fiscalicemos, no Pablo Ruth sino el Partido Popular y yo estoy convencido y lo sé que Pablo Ruth eh, está eh, en pro de llegar a acuerdos y beneficiarios para, para Eche, para que todo lo que pueda venir a Eche mejor sea de la Administración que sea. Y nosotros mismos hemos exigido a la Diputación, sin ir más lejos, exigimos a la Diputación o eh, trabajamos con la Diputación para que esa ayuda de 100.000 euros que vino a la Palma Blanca se pudiera llevar y, y de esa forma también implicamos al Ayuntamiento que no iba a dar esos 100.000 euros. Por desgracia, a la Generalitat Valenciana, que también en el Pleno eh, se aprobó que diera 100.000 euros, no se, no se ha dado. Aquí lo que hay que hacer es eh, exigir a todas las Administraciones ir de la mano para traer lo mejor para Elche. Todos los partidos. Es que yo no concibo, sinceramente, eh, que no estemos de acuerdo para traer inversión. Estamos, estamos hablando del Palacio de Congresos y hay consenso en, en el tema del agua, en los agricultores, porque estamos viendo cómo no lo hay. No hay unidad política en esta provincia. No, no sé si hay unidad política en esta provincia, Ross, eh, es la palabra o no es la palabra. Lo que sí que tengo claro es que el gobierno de Pedro Sánchez eh, ha firmado en la muerte del tajo segura eh, con este recorte de 11 hectómetros cúbicos que va a aprobar. Eso sí que lo tengo muy claro. Y lo que sí que tengo muy claro que es donde hemos estado siempre, eh, el Partido Popular, estamos por y para los regantes y eh, para eh, los agricultores. Lo hicimos en la época de Rajoy. El memorándum que se firmó, que ahora mismo que tanto decían eh, se firmó eh, por cinco administraciones, eh, las cinco casualmente del Partido Popular. Comunidad Valenciana, Murcia, eh, Castilla-La Mancha, Madrid y el Gobierno Central. Y ahora han venido eh, a, mat a, a, a matar, a suicidar, a la, a la base de, del Tajo Segura. Mm. Eh, hay un problema. <risa> el problema <risa> del muchos. agua... El El, sí. No, no, pero el problema del agua no. Solo hay un, creo que solo hay un problema en el tema del agua. El problema del agua existe cuando gobierna el Partido Socialista. Ya la señora Narbona hizo lo que hizo con el Plan Ideológico Nacional, con el voto eh, eh, afirmativo de nuestro querido alcalde. Y ahora vuelve a gobernar el Partido Socialista y llega eh, el, Teresa Rivera y vuelve a generar este problema. Eh, ¿cuál es el problema? Si es que además eh, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que no tiene que ser una decisión política, tiene que ser una de decisión técnica. Hay una mesa por ejemplo provincial del agua técnica donde no hay políticos donde eh, se, se basa en informes técnicos, mm. donde están diciendo que es una barbaridad Lo que, lo que quieren hacer. O sea, bueno, el primero... ahí, ahí voy, ahí voy. Ustedes han cuantificado eh, lo que va a costar eh, pues, eh, que el precio del agua desalada, que es lo que estamos pidiendo, sea razonable. El, el, uh, reducir el coste de la, del agua desalada, por ejemplo, de la planta de desaladora de Torrevieja, ya hay informes que indican que conlleva la construcción de una planta solar de 500 hectáreas para reducir ese coste energético. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que supone esto? Eh, Ros, nos damos cuenta y nos dimos cuenta en la época de la señora Narbona. Nosotros siempre hemos dicho que la desalación es, un, es complementaria al trasvase, pero eh, eh, tiene que ser vía trasvase, que además es que haya agua suficiente. Todo el mundo tiene que saber una cosa. A, a Portugal llegan 8.000 hectómetros cúbicos del Tajo a, a la desembocadura. Allí no hay que hacer restricciones. ¿Por qué eh, quieren ahogar al sur sureste de, de España, a Almería, a Murcia y a Alicante? Estamos hablando de más de 100.000 familias que van a verse afectadas. Estamos hablando de que la huerta de Europa, como bien es conocida... Eh, la Vega Baja y el, el Bajo Vinalopó eh, va, va a pasar a ser el primer desierto de Europa si continúan con este ataque al, al trasvase. Y sinceramente eh, aquí no hay cuestión de, co de corres políticos eh, aquí no hay partidismo, aquí hay una necesidad que no lo dice el Partido Popular que es que lo dicen los regantes que lo dicen los agricultores no sé en qué se basan para decir que ahora con la desalación, donde tú bien has dicho que hace falta 500 hectáreas para poder eh, dar eh, cobertura eléctrica a, a, a la desaladora, y sobre todo, es que es ilógico, es que no están hechas las canalizaciones para que pueda llegar agua al campo de él. ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué atacan de esta manera a, a nuestra tierra? Y sinceramente, no entiendo... Está muy bien ir a hacerse una foto, pero yo creo que eh, había que haber pasado a la acción mucho antes. Pues, Juan de Dios Navarro, no hay tiempo para más. Tenemos que poner el punto final a la entrevista. Muchas gracias por eh, explicarnos las inversiones de la Diputación, explicarnos en qué momento se encuentra el proyecto del Centro de Congresos y la batalla de la Guerra del Agua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A ver si la próxima vez no tengo que escuchar lo de la batalla del agua... Y al final dejamos en paz a los agricultores y a los eh, regantes y podemos hacer algo en pro de, del beneficio de todos ellos. Ojalá. Muchísimas gracias. 101.4. Teleelch Radio Marca. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Glasur. Por seguridad y para llevar desechables ecológicos. Englasur.es.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 La Gloria con Rosmarie Alonso. Pues faltan segundos para llegar a las once y media de la mañana. Y nosotros, antes de la siguiente entrevista, vamos a disfrutar de más música. Por ejemplo, vamos a recordar a Harry Belafonte. Nació a principios del pasado siglo, en 1927, en Nueva York. Fue músico, actor y además una activista social. Se le consideró como el rey del calipso porque popularizó ese ritmo de estilo musical caribeño en la década de los años 50. Su canción más conocida, sin duda, fue Banana Bow. ¡Sí! He said, Demi, he said, Demi, he said, Demi, he said, Demi, he said, Demi. He, Dem. he like, come and he won't go Work all night and drink a rum. Daylight like, come and he won't go home. Stock, banana till the morning come. Daylight like, come and he won't go home. Come, Mr. We like, come, and we want Come, Mr. Dalliman, dally me banana. We like, come, and we want six foot, seven foot, eight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 Pues seguimos en el pasado musical, después de recordar a Harry Belafonte, vamos con un grupo español, Glutamato Yeye. Se formó allá por finales de la década de los 70 y se disolvió en los 80. Su vocalista, ¿lo recuerdan? Iñaki Fernández, pues llegó a ser uno de los personajes más vistosos de los primeros años de la movida madrileña y todo ...debido a su indumentaria... ...pero sobre todo a su imagen provocativa... ...llevaba flequillo y bigote... ...a modo de los dictadores... Je me kijkt, ja. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta, con y Alonso Son las 11 y 38 minutos de la mañana y antes de llegar a las 12 del mediodía, eh, hora justo en la que tenemos previsto entrevistar a la rapera Ilicitana Cuna Tanaka. Vamos a avanzar el contenido del programa de Teleelch, el programa debate, el análisis de Daniel González, porque hoy, este día, llega al final de la temporada y queremos saber con qué tema va a cerrar la temporada de 2021, la temporada del presente curso, nuestro compañero Daniel. Muy buenos días, Dani. Hola, Ros, muy buenos días. Bien, ¿cuál es el tema que has escogido para cerrar un año muy difícil? Bueno, pues sí, la verdad que ha sido un año muy complicado. Yo creo que para cerrar la temporada es momento de hacer balances y en esta ocasión eh, vamos a hacer un balance económico de cómo ha ido la economía en estos primeros seis meses del año en el que, pues como sabes, las empresas todas, grandes, pequeñas y medianas, han tenido que hacer un esfuerzo muy importante para superar esas dificultades derivadas de, de la pandemia. Así que yo creo que vamos a hablar un poco de la situación de las empresas, de los diferentes sectores productivos y también pues, sobre las claves, las estrategias para afrontar los próximos meses, incluso el próximo año 2022, porque todo dependerá en función de la vacunación, como vayamos. Pero, pero también evidentemente pues, las empresas tendrán sus estrategias para capear un poco este temporal que estamos padeciendo. ¿Y a quién vas a invitar? ¿A quién nos va a dar las claves de si tenemos recuperación económica o no? ¿O si vamos a tener fondos europeos suficientes para garantizar una recuperación importante? Bueno, pues tenemos a cuatro personas expertas en el tema, como es en este caso un catedrático de Economía de la Universidad de Alicante, Joaquín Maruenda. También nos acompañará el ex socio director de Garrigues Abogados, José Martín de la Leona. También Fermín Crespo, socio director de Atama Estrategia Responsable. Y también contamos, como no, con Pedro Algarra, socio director de Galsán Consultores. Cuatro personas, insisto, que son muy, muy expertas, especialistas en, en la materia y seguro que tendrán esas claves de las que estamos hablando. Quizá estos debates, eh, estos programas eh, son importantes, evidentemente, porque nos pueden dar ideas de cómo afrontar lo que nos viene. Eh, son quizá los más cómodos para ti de hacer, porque he visto que no tienes políticos que, que digan que estamos con brotes verdes o si estamos mejor que antes. Bueno, eh, te voy a confesar que, bueno, cuando no vienen representantes políticos, pues evidentemente eh, los invitados siempre expresan de una forma más cómoda, ¿no? O más libre, si quieres, las opiniones, porque no tienen, digamos, esa parte de, de prudencia que, que están si hay un representante político delante. Pero, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que, que nuestros expertos siempre dan las claves, más allá de, de quién esté escuchando, y dicen las cosas claras, ¿no? Y, y bueno, eh, supongo que esta noche será una muestra más de ello de que a pesar de todo pues ellos dicen la realidad son optimistas porque suelen serlo pero es verdad que la realidad es complicada no hay que negarla y, y bueno sí que es verdad que sin políticos pues quizá eh, hay un poco más de pues eso tranquilidad hay más libertad a la hora de, de comentar la realidad que, que si estuviesen presentes Si tenemos que hacer balance de estos eh, seis meses de enero, aunque el, el análisis solo se fue de vacaciones en Navidad, no también eh, digamos que desde el pasado septiembre del de, presente curso, si tenemos que hacer balance de todos los programas, eh, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué, qué, ¿Qué has destacado, Daniel? Bueno, pues la verdad es que como bien dices, la temporada la empezamos en septiembre y finalizamos en julio. Son diez meses y medio de programas semanales solo descansamos agosto y mitad de septiembre, y la verdad que hemos abordado todo tipo de temas, eh, políticos, económicos, sociales, empresariales, eh, el turismo, las fiestas, la cultura, eh, la educación, son muchos, ¿no? no podría quedarme con ninguno, pero sí que es cierto que la repercusión, digamos lo que, lo que a los ilicitanos más les interesa son los temas que tienen que ver pues, con cuestiones cotidianas, ¿no? y, y prueba de ello es que ha habido algunos programas, algunos debates, como es el ejemplo del debate que tuvimos sobre la Cruz del Paseo de Germanías, que fue muy seguido, muy comentado, no solo después del debate, sino ya en la previa, con los invitados que trajimos, y ese fue uno de los que más, eh, en fin, más, más difusión tuvieron ¿no? a, nivel, a nivel del espectador. Pero bueno, en realidad yo me quedo con todos, porque para mí todos los programas son interesantes, es verdad que unos generan unos, en fin, más suspicacias, ¿no? o hay algún, algún espectador que pueda sentirse más identificado con el problema, porque evidentemente eh, le toca más de cerca, pues cuando hemos tocado tema de patrimonio, por ejemplo, con el, con el mercado central, con el edificio de, de juguetería parreño, almacenes parreño, son temas también más sensibles, que afectan a la gente, y, y bueno, eh, pero todos son importantes, el tema del agua, que lo hemos tratado en numerosas ocasiones, eh, ya sabes que es un tema, en fin, que parece que no nos toca, pero que nos toca más de lo que creemos, porque al final, si nos cuesta mucho acceder al agua, si no nos dan, el agua del traspase que necesitamos, los agricultores al final eh, lo van a pasar mal, se va a tener que incrementar el precio del agua y eso repercute al final en, en, los, pre, en los precios de los productos, de las frutas y hortalizas. Claro. Por tanto, mm -hmm. todos son importantes. Ya, pero tú puedes medir la repercusión que tienen cada uno de tus programas, porque ¿cómo, cómo se pueden seguir? No solo a través de teleel viéndolo a las diez y media, sino también en la web y, y ¿qué más herramientas? Sí, okay. bueno, la gente lo, lo puede ver, por supuesto, en, en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, donde lo subimos una vez que ha finalizado el programa, al día siguiente lo pueden ver, y bueno, ahí tenemos realmente las visualizaciones, y en eso me fijo un poco, ¿no?, también para decir cuál ha sido el más, el más seguido, claro. y los dos más seguidos, en este caso a nivel visualizaciones, pues puedo decir que fueron el debate que tuvimos del Leche Club de Fútbol, en el que participaron periodistas, compañeros periodistas, con el director de Tele Radio, con Paco Gómez también, ...y el de la Cruz del Paseo de Germanía, lo que es la Cruz del de los Caídos... ...esos fueron los dos programas que más visualizaciones tuvieron... ...y también comentarios en redes sociales, porque recuerda, Ros, ...que nosotros ponemos los carteles promocionales en Facebook y en Instagram... ...y bueno, ahí la gente también puede opinar, por tanto ahí... ...en estos dos programas que te comento, pues hubo bastantes comentarios... Pues la polémica, la polémica es lo que suscita a muchos seguidores y, y, y el Elche Club de Fútbol, que bueno, que ya es una fábrica de sufridores por la campaña sí, sí. y por estas dos últimas temporadas en Primera División, vamos hasta el último sí. momento. Pues muchas sí. gracias Daniel. Eh, simplemente una última pregunta: eh, la próxima temporada eh, vendrás ya con de vacaciones y seguirá siendo el mismo criterio, porque para a la hora de fijar los debates, los temas ¿Cuál es tu criterio? ¿La actualidad es la que prima? Pues sí, muy buena pregunta. La verdad que yo lo que intento siempre es eh, que hayan temas, primero de actualidad, por supuesto, que estén en ese momento en los medios de comunicación, y por otro lado el interés eh, general, en este caso de los ilicitanos. Eh, en fin, hay muchos temas para abordar, pero es verdad que no todos los temas son susceptibles de poder hacer un, un debate como tal, ¿no? en el que hayan dos puntos de, varios puntos de vista confrontados. Pero lo principal es eso, que sean temas de actualidad y temas que interesen. Y por supuesto, lo más importante, yo intento siempre contar con todas las opiniones para que el programa sea lo más plural posible, que todo el mundo esté representado y aún así a veces no lo consigo, pero ese es el uh -huh. objetivo que tengo y espero que a partir de la próxima temporada, que empezamos el 16 de septiembre con nuevos programas, pues sigamos en esta tónica y sobre todo que a la gente le gusten los programas, para lo que es para lo que trabajamos. Y una curiosidad. ¿Has tenido problemas a la hora de sentar a Pablo Rudy y a Carlos González juntos? <risa> bueno, buena pregunta vale, también. Quédate eh... en silencio si los has tenido. Quédate en silencio. <risa> bueno, es, es, siempre hay problemas eh, para, a la hora de organizar programas por tema de agendas, por tema de, bueno, de intereses. Pero bueno, al final yo creo que en la gran mayoría de programas pues, eh, los invitados vienen con gusto. Eh, nadie me pone ninguna pega. Pero bueno, es verdad que la política es otra cosa, ¿no? La política hay que llevar más cuidado y tener los pies de plomo. Habrá que estudiar la carrera de protocolo. <risa> no es mala idea. Daniel, muchísimas gracias, felices vacaciones y que realices un buen programa. Pues gracias a ti, Ross, y nos veremos a la vuelta en septiembre. Sin duda. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso 11 y 48 minutos de la mañana y seguimos con más historias de la música Una de las primeras canciones en España en abordar abiertamente el tema de la homosexualidad fue sin duda Mujer contra Mujer De hecho es, el, es ya certificada como una de las canciones más emblemáticas del colectivo LGTBI La compuso José María Cano en el 86... ...y dos años después la estrenó en España Mecano. Especial dos mujeres que se dan la mano... ...el matiz viene después... Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego las olas sin nada que perder, tras las manos fue el resto de la piel. Un amor por ocultar. Que en que no hay donde esconderlo No puedes saber dónde está Cuánto sana se será por la vida una pinar no La otra opina, Se me va a matar de risa Y lo que opinen los que van a de Quien No estoy yo por la labor. Me tirabades la primera piedra. Si erik wou, kon la ocasión. Y las arañó, labial labio arañó de mensadon. Ni siquiera. Ya sé lo que hacer lo que hay que hacer Tú piensas, te me su baile, we landen vast suelo, het Y lo que opinen los demás está de más quien se viene palomas al fuero, volando atrás del suelo, mujer contra mujer. Sweido e conter 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta con Rosmaria Alonso. Pues si sí, Mujer contra Mujer de Mecano es una de las canciones más emblemáticas para el colectivo LGTBI. La de Alaska y Dinarama, a quien le importa, también lo es para el movimiento feminista. En mijn voetbal, en mijn voetbal, en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 Pues faltan segundos para llegar a las 12 del mediodía y lo dicho, la rapera ilicitana Akuna Tanaka, que desde los 15 años lleva enganchada ese mundo callejero del hip hop, el dick dance o los grafitis de donde bebe para crear su propio estilo musical con mezclas de reggae o rock, acaba de lanzar un nuevo álbum. Un trabajo donde vuelve a reflejar su seña de identidad, mujer reivindicativa, antisistema y feminista. Y que con su música pretende rebelarse contra las injusticias y seguir dando guerra para que la igualdad sea real. Ese es el principal mensaje que escuchamos en su sencillo Antitodo que acaba de lanzar. Ik igualdad que sea realista, ganar la batalla, Que nadie nos chiste Uf, No aparto la vista, el problema eres tú, tú, tú. Cuentan, que cuentan, salen y Yo Asumo el papel cuando el micro empuño Defiendo lo nuestro, quieren que sea suyo Haciendo bien esto, alzándose el puño No huyo, no podrán os lo juro Haré una la haré un hechizo, un conjuro Un solo R.A.P. como arma y escudo Al que tenga y no dé, que le den por él Rebeldes no somos, violentas, violentos Imponen deberes, sin ceder derechos No somos tu patria, paleto Ni blanco ni negro, la gente sin miedo Nos junta con sueños, que no tiene dueños ni Dios, ni amo, el imperio, atacamos Mujeres, votamos, pachitas, callados Que caiga su estado, anti-todo Pues claro, pues, we gaan niet meer terug. We gaan niet meer terug. We gaan niet meer ellos hacen gaan niet meer terug. We Entrando niet meer terug. We gaan niet meer terug. We gaan niet meer terug. We gaan niet importa, me hincha la horta. Mi cuerpo soporta gaan niet meer terug. Preciosa se respuesta ya, unidas a mire es mi lloranida, son combatibles, venimos a yuizar, no te ni importo, don preparat. Somos las hijas y nietas de Uruga, no somos pocas y tú no me asustas. Anda el fuego, joder, no me quemo. Me han quitado tanto que se han llevado al miedo. Son los herederos de la transición. La niña nació y la catarán. Esta vaya rota, no con catarán. Albor con quien lo vota y mira dónde está. Cuenta, que, cuenta, que, cuenta, que, cuenta. Ahora en balanca, sabe, balanca seguindo passando seguindo andando que va. Yo Akuna Tanaka, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues eh, antes de hablar de este pasito que has dado en la música, eh, me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿has conseguido en estos años que llevas con tu música cambiar lo que no te gusta? Mm, a rasgos generales no, pero sí que, eh, no sé, cuando... Cuando consigues eh, que una persona se pare a escuchar o, o simplemente se replantee lo que tú has transmitido, en el mensaje que has querido transmitir, eso ya vale. ¿Entiendes pues lo que digo? Perfectamente. Despiertas, tu <ríe> conciencia hasta Naka. Y, y es así, ¿no? Poquito a poco, individualmente, al final, eh, es como ser, poquito a poco, con los pequeños detalles y con los pequeños mensajes, yo creo que al final es como va calando en una persona. Y al final el cambio es grande si, si, si se comparte y, y se llega a un entendimiento con los demás. Al final el cambio es grande. Pues me gusta esa respuesta. Eso significa que la vida aún no te ha derrotado. Y no eso es. Eso <ríe> Tanaka, pues venga, vamos, vamos con tu vida porque eres joven. Aunque ya llevas, ¿cuántos años llevas ya eh, eh, llevan realizando tu carrera musical? Pues unos 10 años ya, desde Una que empecé década. con esto, que, que, que supe lo que era el movimiento hip hop, la cultura hip hop, eh, hace ya unos 10 unos años, sí. Bueno, pues cuéntanos, después de esta década, de tu experiencia, cuéntanos cómo has trabajado en este último álbum. Pues esta, esta vez ha sido un, un trabajo increíble, la verdad, todo era muy nuevo para mí, ya que es el primer trabajo profesional, ¿no? ...y he aprendido un montón... ...porque una llega pensando que, que conoce algunas cosas... ...que es así... ...pero cuando te juntas con, con otras personas... ...que son profesionales y amantes de la música... ...te das cuenta que queda mucho por aprender... ...y para mí ha sido una experiencia increíble... ...porque hemos estado mano a mano... ...trabajando con, con Chus de Desidencia... ...con Javier Abreu... ...que es el productor de todo el disco... ...y ha sido productor también de grupos... ...como Boycott y Desidencia... Eh, ...Miquel Obrimpaz, no sé, es que es, ha sido todo muy... ...ha sido todo muy chulo a pesar de, a pesar de todo esto, ¿no?, de la pandemia... ...que, que nos ha retrasado mucho... ...pero ha sido una experiencia increíble en la que he aprendido mucho... Y, ...y lo he disfrutado como una enana... ...y aunque acabamos de soltarlo, tengo muchas ganas de, de, seguir haciendo, de seguir haciendo cosas así. Entonces has tenido colaboraciones de otros músicos aparte de los tuyos. Sí, hemos estado colaborando con con grupos muy, ¿cómo decirlo?, que no te esperas, ¿no?, ya que soy rapera, igual la gente hubiera esperado más colaboraciones con raperos y raperas, pero en este caso he querido un poco hacerlo diferente y hemos tenido colaboraciones con Chus de Desidencia, eh, Pablo de Alcayata, Miquel Obrimpas Paz de Valencia, eh, Alba de Tito Pontel, que es de aquí de la zona también, Blai de Cthulhu, eh, Jesús de Alan Parris Y ha sido todo, la verdad, es que un poco diferente a lo que es el, es el hip hop, pero es lo que buscaba también. Buscar esa pequeña vuelta de rosca con uh -huh. gente como, como los que te he comentado, que claro. son de punk rock, claro. Eh, he visto que me has comentado mucha, muchos valencianos, de ahí que hayas introducido también alguna estrofa en valenciano en este rap, de ante eh... todo. Sí, la verdad es que es algo que siempre me, me me hubiera me gustaba, siempre lo tenía en mente, ¿no? para hacerlo y en este tema de anti todo que has puesto, creo que, que le pegaba bastante por todo el mensaje que tiene la canción y por todas las cosas que quería decir. Y entonces que quise quise meterlo en esa canción, es una de mis favoritas, la verdad. Sí, por eso lo hemos destacado, porque anti todo <risas> creo que te retrata, aunque tú no nunca estás tan cabreada, solo cuando cantas. Sí, eso es cierto, eso es cierto. La verdad es que luego no estoy tan cabreada por el mundo, pero cuando me pongo a hacer algo así con, como es el rap, que me sale de dentro y, y busco lo más profundo de mí, pues claro, busco las cosas que más sentimiento me dan, ¿no? Entonces, ahí queda reflejado en las canciones. Bien, pues este trabajo te ha ayudado a mucha gente, muchos profesionales. Has dicho que es algo nuevo para ti. La pandemia también supongo que se reflejará en algunos. Eh, temas, eh, por ejemplo, el, el, con el que quiero terminar es en el, con el de volveremos, eh, después uh -huh. de poner anti todo porque volveremos es como vamos a resurgir después de todo esto que nos ha pasado, sí, ¿no? Eh, sí, a mí me gusta, me gusta decir que volveremos es un aviso, más que, que el título de la canción es como un aviso de que estamos aquí vamos a volver porque no, no hemos parado. Claro, eh, eh, por eso lo que qu quiero decirte, eh, todo este trabajo, eh, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer con él? ¿Cómo, pues, se, cómo se va a lanzar? ¿Hay conciertos eh, a la vista? Sí, sí, eh, con suerte, la verdad es que muy poquitos, porque se, el que no se cancela, pues se aplaza, pero aún así tenemos, tenemos suerte porque tenemos fechas pendientes. Ahora, el mes que viene, en, bueno, perdón, en septiembre, presentamos el disco en la sala Garaje de Murcia. Uh -huh. Que casualmente allí fue el último concierto que di antes de todo esto. Y es como muy simbólico, ¿no? Como que allí terminé y allí empezamos con el, con el nuevo trabajo de, de audio retrato. Y bueno, tenemos algunos conciertos más adelante en, en, en Burgos, a finales de año. Uh -huh. Y alguna cosita que está pendiente y no me atrevo a decir en voz alta por si acaso, porque no se es, no es, ha no confirmado todavía. Bueno, Pero bueno, digas. sí, la idea es dentro de, la, dentro de lo que se puede, pues seguir, seguir presentando el disco en, en las diferentes salas que, que nos dejen, claro. Y por lo que he visto, he tenido fácil acceso a tu nuevo trabajo porque está en Spotify, también lo tienes. Sí, correcto, están todas las plataformas digitales que que están hoy en día así más como Spotify, iTunes, en Amazon Music. Esto supone, eh, Tanaka, que estás preparada para despegar eh, y poder estar en el panorama nacional de la música, porque llevas 10 años, sí es verdad que haces conciertos, pero ¿crees que has despegado o todavía tienes que, que trabajar más? Yo creo que, que estamos despegando. ...porque ya te digo que este es el trabajo más, más serio... más ...que le hemos dedicado muchísimo tiempo... ...cada canción, a la, a la música, a la letra... ...y yo creo que estamos en ese camino de, de despegar, sí... ...la verdad es que sí, yo siento que sí... ...porque me siento muy contenta... ...y, y el, el, el apoyo que estoy recibiendo de la gente del disco... ...mensajes... ...yo creo que estamos en el buen camino... ...no me atrevería a decirte que vamos a subir a lo más alto... Pero, pero yo me, me encuentro muy a gusto y creo que es el camino correcto, ojalá, la verdad. Ojalá que esta ilicitana pues sí. llegue a lo más alto con este trabajo, tu primero. Que, por cierto, ¿cómo has titulado al álbum? El álbum se llama Audio Retrato. Es verdad. ¿Y por qué Audio Retrato? ¿Eres tú? Po porque soy yo, o sea, eh, hay cero censura, no he querido esconder nada de lo que de lo que quería decir, tanto para bien como para mal y cada canción es cada canción es diferente a la anterior, es como mis gustos musicales están reflejados en en el disco. Entonces, es como un, un completo audio retrato de de mí, de mis gustos, de mis de mis forma, de mis ideales uh -huh. y de mi de mi forma de ser. Y querido querido llamarlo así porque me, me refleja todo eso. El videoclip del sencillo Antitodo, ¿cómo lo has hecho? ¿Dónde lo habéis rodado y quién te ha ayudado a hacerlo? Pues el videoclip de Antitodo eh, lo he hecho con un buen amigo que se llama José Ramón Chus, él es filmmaker de aquí de la zona de Alicante, y estuvimos grabándolo nada más y nada menos que donde yo vivo, que es un pueblito que, que se llama Torrellano, que está aquí <risa> al lado de Elche. Eh, bueno. y estuvimos pues en los locales en los locales de estudio donde yo ensayo con mi grupo y en algunas localizaciones que hay por aquí de lugares abandonados con graffiti ya sabes para darle un poco ahí de ambiente hip hop hip, -hop, eh, hip hopero total pero eh, hemos dicho en tu presentación que mezclas eh, hemos visto mucha música electrónica en tu rap eh, el reggae eh, qué fusiones son las que buscas porque supongo que no te vas a quedar aquí Pues eh, a mí es que me gusta muchísimo la música, la música reggae, la música dancehall y, el, por supuesto, el punk, el rock. Entonces mmm, yo creo que, que la idea un poco es hacer ese tipo de mezclas o mestizajes. La línea soy yo, que es, es, el, es rap, yo hago rap, y dentro de eso ya pues intentar ampliar el... Mm -hmm. Ampliar el, el, el, ¿cómo decirte? El, el género musical, no solo centrarnos en el boom bap de toda la vida de, del hip hop, que, que me encanta y, y lo he, vamos, yo aprendí que eh, sí con eso, pero me gustaría, pues, eso darle como una vuelta de rosca e intentar hacerlo como para un público más amplio, ¿sabes? Para que no solo un rapero que sabe lo que es el boom bap de los 90 lo entienda, sino, no sé, como compartirlo para que llegue a más gente, ¿sabes? ¿y cuál es el lugar donde mejor creas tus rimas? en casa, en casa con mi, con mi ordenador, con mi mesa despejada, la verdad, porque antes de sentarme me tengo que, tengo que despejarlo todo para, para tenerlo todo claro, y con mi ordenador y mis altavoces, no hay mucho más misterio, la verdad, sí que en cualquier momento que vas en el autobús o en el tren y surge algo, pues siempre tenemos ahí el móvil o una libretita para para apuntar las ideas o algunas frases, pero por lo general yo necesito estar bien tranquila en casa y hacer posible sola para poder expresarme bien. Claro, las ideas las coges eh, de, de la calle, de la vida. Sí, pero... de, claro, del día a día. ¿Y, y, ¿Y de los libros has cogido alguna idea? Sí, les, sí. eso de, de algún modo siempre, siempre influye, ¿no? Pues he leído, por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los temas eh, en primera persona. Ajá, muy que es una, también, ¿sí? eh, Muchas gracias. Pues es una poesía de Mario Benedetti. Un buen amigo me prestó un libro porque vio que me gustaba mucho todo este, todo este tema de la poesía, la escritura, me prestó un libro de poesías de Benedetti. Entonces me, me caló muchísimo, me gustó su forma de, de explicar las cosas también sin... ...sin censura alguna, ya sea hablando de religión o de cualquier cosa es un poco delicada... ...y me inspiró mucho para hacer el tema que colabora Chus de Desidencia... ...que se llama en primera persona. Sí, es uno de los temas de este álbum, son varios... ...pero nosotros, eh, Tanaka, terminamos con el de Volveremos... ...que es el que tenía preparado para finalizar esta entrevista... ...porque nos quedan muy pocos minutos, Tanaka... Vale. Eh, Tú también te has caracterizado por participar en conciertos benéficos y el Ayuntamiento de Elche te ha contratado en muchas ocasiones. ¿En estas no fiestas, en estos conciertos eh, te han contratado para agosto o, o, vas a, o tienes en mente algún proyecto benéfico como cantante, como rapera? Pues sí, la, la verdad es que hemos estado haciendo muchísimas cosas, tanto de benéficos o, o junto a las manifestaciones feministas. Y eso es otra de las cosas que me da vida a la vida, ¿sabes? Uh -huh. Y sí, la idea, la idea es que dentro de lo que se pueda, pues seguir con ese ritmo, ¿no? De, de conciertos benéficos y, y cosas así, un poco pues para echar un cable a la gente de, del pueblo, ¿no? Como decimos. Vale. Pero sí, la idea es seguir en esa línea, claro que sí. Y estar conectada. No, no va a hacer que cambie. No. Y estar conectada. Eh, tu compromiso social claro. es firme, al igual que eso tus es. ideas. Tanaka, pues muchísimas gracias con Volveremos, con ese tema incluido en tu álbum, Audio Retrato, terminamos esta entrevista, suerte. Muchísimas gracias por todo, Rosmar, y a todos los oyentes, espero que les guste y, que, y a seguir luchando y seguir dando guerra. Otros lugares, ganas de descalas y a la calle. Tengo ganas de salir con lo puesto, darte la entrada, sudar el concierto. Quiero reír como una loca, tengo ganas de salir y volver rota. Quiero compartir otro litro de cerveza, que se hagan las mil, bailando hasta que amanezca. Volver con todo mi equipo junto, dormir poco, apretados en la furgo, la gastente mi cero, un pedo viejo, el retrovisor, mi comp Para el reflejo Porque nos quedan muchas rodas pendientes Noches que no terminan hasta el día siguiente Y si la historia continúa es Porque tú también la sientes Quedar, prepararme, llegar y abrazarte Saltar, marearme, gritar para hablarte Mirarnos porque suena nuestro tema Que me pisen y no importa que duela, botellón y parking, pulsera o sello, acampada camping, barro hasta el cuello, un poco y pegajosa, pedir otra copa, volver con vosotros y estar con vosotras, cansarme del silencio, darte pases, vernos dentro. Tengo muchas ganas de contarte lo que siento. Personas, conciertos, música en directo, uno-dos probando, micro abierto, perderme entre la gente y veros riendo riendo frente, Tengo muchas ganas de volver a lo de siempre escenarios, camerinos, dos minutos y salimos, súbeme la base, suelta el ritmo. Porque nos quedan muchas rondas pendientes, noches que no terminan hasta el día siguiente. Y si la historia continúa es porque tú también la sientes. Tengo muchas ganas de volver a lo de siempre, Prepararme, llegar y abrazarte, saltar, marearme, klimmen, para en mirarnos porque suena nuestro tema. Que me pisen. En no importa que duela, motrillon en parking, pulsé o sello, acampada camping, barros al cuello, un fogo y pegajosa, pedir otra copa, volver con vosotros y estar con vosotras, cansarme en el silencio, darte pas en verlos dentro. Tengo muchas ganas de cantarte lo que siento, personas, conciertos, música en directo, uno, dos, probando, vieja abierto, perder entre la gente y verlos riendo en frente. Tengo muchas ganas de volver a lo de siempre, escenario, saberino,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 porque tú también sientes que no hasta el siguiente Tengo de volver a lo de historia continúa Tengo muchas volver a de siempre 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues seguimos con más música, son las 12 y 20 minutos de la mañana, y ahora vamos con Lola Índigo, que es una de las cantantes que actuará precisamente este mes de agosto en Elche, con motivo de ese programa de conciertos que ha programado la Concejalía de Fiestas para ofrecer una alternativa pues a la suspensión de todos los actos festejos. Por ello vamos a escuchar ahora a Lola Índigo y a Beret. Ambos han publicado ¿Cómo te va? Una canción que aborda el desamor. <música> Yo creí lo que prometiste Tuve miedo y tú me cogiste Me consolaste y luego me jodiste Fue criminal lo que tú me hiciste Regé flor y tú la pudiste Si eras y tú me oxidaste Me echaste la culpa y luego te marchaste Yo no quise ser la primera Ni el amor de tu vida siquiera Fui tu amiga, fui tu consejera Me dejé llevar y no gano la pena No. Kom nou sta, kom nou te va, te preguntase ons hier, ons oran. Kom va, te preguntase ons hier, ons oran. Kom nou te va, te preguntase ons hier, ons oran. Kom nou va, te preguntase ons hier, ons oran. Kom te we gaan niet se va, se va, se va. terug. We gaan lo que terug. We porque ella se irá, se irá, se irá. tú solo conmigo. Nos cortamos en de llevar y no vale la pena no como te va que me se nunca si han sido solas? no recuerdo no se va el momento que vuelzas a or orar como te va que me se nunca si han sido solas? no recuerdo no se va el momento que vuelzas a or orar ja, nooit wil ik me en daar. No confío, cuando estás tu cerca Solo siento frío Lloraré en mis pernas, saltaré al vacío Yo saldré de esta, pero no contigo No quise ser la primera Ni el amor de tu vida siquiera Fui tu amiga, fui tu consejera Me dejé llevar y no vale la pena No Donde vas, como te va, ese nunca se han fido sola, tu recuerdo no se va, el momento que voy a volar, -vol -vol donde vas como te va, ese punto se han fido sola, tu recuerdo no se va, el momento que voy dando se olar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 La glorieta con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 12 y 25 minutos de la mañana. No hay más entrevistas, pero sí más música de la que disfrutar. Y además, a las 12.50 llegarán las ofertas de empleo. Hoy hay más. Se han ampliado muchas de las ofertas que están colgadas en nuestra web teleelche.es. Así que si están interesados o quieren eh, buscar trabajo pues pueden estar atentos porque a las 12.50 vamos a leer esas ofertas o simplemente acceder a nuestra web teleelch.es a servicios y a la pestaña cliquear en la pestaña de empleo y ahora seguimos con la música que tenemos seleccionada vamos a escuchar la canción mil calles llevan hacia ti Sí, es el tema más famoso del grupo español la guardia que llegó a ser una de las principales del pop español ...en eh, los años 80... ...el autor de esta canción... ...Manuel España... ...reconoció que la compuso mentalmente... ...mientras iba de camino... ...a casa de su abuela... ...en el Albaicín... ...en Granada...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 La pared Y amarte cada tarde fe, Puedo perderme En el autor Y dibujar Un corazón Y que existe Alguien más Que ahora Tu vida. Hoy puedes venir Hay una is een ti A tu ventana je deur heb tierra gereed. Als je Ese perfume de mujer y dibujar un corazón y decir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. 1.4 Teleelch Radio Marca La terraza más fresca del verano está en el restaurante Martino. Ya puedes celebrar en ella cualquier tipo de celebración. Música en directo, copas, gente guapa, los viernes y sábados noche. Ven a la terraza de la que todo el mundo habla. Ah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 ...con y Alonso... ...12 y 32 minutos de la mañana... ...madre mía, qué temperatura... ...llevamos ya casi 34 grados... ...33,8 es lo que marca... ...la estación meteorológica de Telen... ...calor, es lo que vamos a tener... ...en esta jornada del jueves... ...así que seguimos refrescándonos... ...con la música, disfruten con ella... ...y con Amaral pues con su música hay muchos que pueden llegar muy lejos con su álbum Estrella de Mar este grupo llegó a estar en la primera línea del rock español la, pues, eh, Amaral ha cosechado numerosos premios y reconocimientos y ahora vamos a escuchar uno de los temas eh, que están incluidos en su séptimo álbum Llévame muy lejos En de y no la puedo parar si los días pasan de la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 La Glorieta con y Alonso. Son las 12 y 40 minutos de la mañana y seguimos con la música en esta ocasión con un estreno porque Simplemente Pasan es uno de los temas del último trabajo que acaba de lanzar el grupo colombiano Morad. Una canción, Simplemente Pasan, en la que colabora la cantante Camila Gallardo, conocida como Cam. Hombre al mismo bar, siempre discreta, pero tan coqueta, y con su mirada sin maquillar. Y yo, que a duras penas le puedo hablar, no tengo las palabras de un poeta, pero moría por verla bailar conmigo, que bailara una de Juan Luis por siempre conmigo en borracharnos por la ciudad con dios de testigo ya quiero decir que bailemos que lo peor que puede pasar es que nos gustemos que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos ay que suerte la mía que hoy te vuelve a encontrar en este lugar want als w врем Dakers hoe gebeuren, z'ном per 얘igst ZANG EN APPMA We stop je a ver, niet op de fredina J link naar en se acuerde de ik kan zeggen dat ik deze keer het beste kon benen. Ik wil met mij, met mij. met mij, de zin dat ik Ik Lo peor que puede pasar es que nos de Que lo mejor de alguna otra vida nos conocemos stad. Je suerte la mía, que hoy te a encontrar en de stad. Je loopt door de stad. Je loopt door de stad. Je que lo peor que puede pasar es que no Je 101.4 nos todas la en las cosas buenas tienen que pasar. Simplemente pasar. 101.4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 Y nos ponemos ahora románticos de un estreno musical. Pasamos a una época anterior donde el rey de las baladas fue Elvis. And I love you so. I don't know. I guess they understand how long life has been. The wives begin again. Shadows follow me in the light of the sun, I don't let the evening get me down. Now that you're It's free. I'm happy that you do of oh, life is free once the page is free. All oh, but love is dead. This is my Acuapar Ciudad Quesada, toboganes, río Yucatán, alfombra mágica, todo preparado para ti y con todas las medidas anticovid. covid Acuapar, Ciudad Quesada, Contra ya tu entrada anticipada en aguaparrojales.es. Acuapar Ciudad Quesada, el héroe del verano. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo xt 60 ¿cuánto queda para llegar? No respondas, ya responde tu Volvo.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 Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17. Pues vamos con más teléfonos. Eh, tomen nota porque son los teléfonos que se apuntan en cada oferta de empleo que nos ha llegado a nuestra web teleelch.es hay muchas más que ayer así que se necesita la primera de las ofertas que leemos se necesita un camarero con nociones de cocina y con experiencia mínima de dos años hay que llamar al siguiente móvil al 634 660773 una fábrica de calzado eh, busca persona para dar cola zapato fino de señora 663 32 6710. También se necesita un cortador para la máquina de brazo y que sepa cortar a mano. Y dejan el siguiente móvil. El 693 63 53 30. Eh, hace falta una persona para cargar costuras para exterior con máquina propia. Hay que llamar al 688 70 62. 9, 9. También una fábrica de BIOS ubicada en Catral necesita personal con experiencia para incorporarse en el mes de septiembre. Hay que llamar al 624 23 97 63. Otro taller de forrado de plantas precisa persona para centrar. 651 74 11 5, 5. Además, una fábrica en el polígono de Aspe busca envasadora. No hay que llamar al móvil, pero sí mandar un WhatsApp al siguiente móvil, al 682 -38 35. También hace falta una chica de entre 20 a 30 años para eh, trabajar en una gasolinera, pero a media jornada.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 Hace falta un pintor con experiencia en paredes lisas. Hay que llamar al 606-679601. Y por último, hace falta un pintor de coches oficial de primera. Hay que llamar al 633-296587. Todos los móviles de todas las ofertas que acabamos de leer están en nuestra web teled.es, pero acabo de darme cuenta. Que para la oferta de empleo de la chica de 20 a 30 años para una gasolinera para media jornada y que tienen que llamar de 10 a 4 de la tarde, el teléfono fijo que hay en estos momentos colgado en la web no es correcto. El eh, correcto es el 965-506436. El que hay colgado acaba en 13 y el que hay que llamar es. Él termina en 36. Es el siguiente, el 965506436. Bien, pues son, enseguida lo corregiremos, son actualizaciones eh, que realizamos de lunes a viernes de todas las ofertas y también demandas que nos llegan a nuestro contestador automático. Si ustedes quieren... Eh, que su oferta o su demanda de empleo se publique en la web telech.es solo tienen que llamar a este contestador automático al 966061835 teléfono que aparece en nuestra página web. Todas las ofertas de empleo, no las demandas, las leemos de lunes a viernes sobre las 12:50 del mediodía. Diez minutos antes de acabar este programa, La Glorieta, pero a partir del lunes empezará Entre Amigos, se le hará, se va a leer Rosa Lucas nos leerá estas ofertas de empleo en su programa Entre Amigos Nosotros nos tenemos que despedir, pero antes las últimas cuñas publicitarias 101.4 Teleelch Radio Marca Vamos a la playa ¡Sí!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 Com. La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues nos quedan tan solo cuatro minutos para despedirnos Les recordamos que en este programa La Glorieta de este jueves hemos tenido ese rincón gastronómico con Manoli Guilaber y Nieves Gil También hemos entrevistado, nada más comenzar a uno de nuestros colaboradores habituales el doctor en filosofía y letras y anterior alcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez... ...quien nos ha hablado de la historia del cielo del misterio... ...del cielo de nuestra cesta... ...y también la vinculación que la representación tiene... ...o ha tenido en la historia de la pintura en el... ...y de los pintores. También hemos abordado más asuntos... ...como el concurso literario y de pintura... ...que ha organizado el Ayuntamiento... ...concretamente la concejalía de Mayores para promover ese ocio saludable y cultural entre este colectivo. Hemos continuado con las inversiones del Gobierno Provincial, con ese tramo ciclopeatonal que la Diputación Provincial está construyendo en la carretera de la vereda de Sandres, para unir todas las ciudadanías del Sur, unir Balsares y el Parque Natural de Londo. También hemos hablado con él del centro de congresos y del agua. Y por último hemos tenido la entrevista con la rapera ilicitana, Akuna Tanaka, quien acaba de lanzar nuevo álbum. Un nuevo álbum donde su sencillo más destacado es Anti Todo. Lo hemos podido escuchar, como también los proyectos de futuro para esta rapera que lleva una década creando música mezclando su hip-hop con otros estilos como el reggae, el rock o el punk. Y por supuesto también hemos tenido en el programa la ronda de noticias y a nuestro compañero Daniel González, quien nos ha adelantado el cierre ya de su programa el análisis de esta temporada volverá en septiembre y cierra con un tema sobre la recuperación económica de la ciudad con diversos esfuerzos. Ahora llegan ya los servicios informativos para repasar la actualidad local. Nosotros les dejamos con Efecto, con la música de Efecto Pasillo. Perfecta, el frío es una cosa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hortel. Me siento bien. La música me inspira, merenguer, vallata y tu gote dormida. Con cuatro palabras, te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas. De toda la gente voy. cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a hacer. Zeg joh, mo ja